Oh, da oh, Oh, oh, oh, oh, Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos de nuevo aquí en nuestro programa de Historia y Más desde la rueda cartonera en el centro histórico de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, ¿sale? Y de inicio recordarles que tenemos un número de WhatsApp, si por ahí quieren mandarnos un regañín, un saludín, órale. Ahí va. 3 tres veces 3 tres, 969 85 Siete nueve. Y bueno, como no nuestro invitado, como todos acostumbran, este no ha llegado, pero bueno, lo vamos a esperar. Nos vamos con Marce en lo cotidiano. Marce, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Sergio, Órale. buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ahora, ¿qué tenemos de cotidiano? Pues la tormenta que cayó el lunes. Órale. Que se acabó el cielo, prácticamente con la tormenta. ¿Dónde, dónde les agarró ustedes la lluvia? Pues yo, este, por un lugar ahí que se llama Parque San Jacinto, San Jacinto, que dicen que tenía como 30 años que no llovía de esa manera uh -huh. por acá. Órale. Los que saben, ¿no? Yo, la verdad, este. Los que anotan. Sí. Los pues yo están... no estaba en Guadalajara, entonces, pues no. No, me no, no, no la disfrutó. No. Fue una Pero lluvia que muy estuvo fuerte. Gacho, el estuvo asunto. fuerte y duró muchas horas, como tres horas. Órale. Eh, lloviendo. Eh, granizo y bueno, mucho aire y demás Sí, como dice Sergio, que es una tormenta que no se veía desde hace más o menos 30, 35 años Creo que en 1983 fue una lluvia parecida, hubo una oh, lluvia hola. parecida Pero no con tanta intensidad como la de lunes Muy intensa pues Sí, entonces creo que en Monterrey nos han de estar envidiando Pues no nomás en Monterrey, ¿verdad? En muchas partes de México no no no llueve tanto, no. Sí. Este San Luis Potosí, Saltillo. Bueno, el norte de México es, es muy, árido. muy árido. Sí, acuérdense que era Árido América. Sí, hombre. Entonces, pues yo me imagino que... Pero eso es bueno para el lago, ¿no, Marcio? Y para las presas, El, el, el lago porque, de Chapala. Porque ahora sí no hay pretexto de que nos van a cortar el agua, que porque no hay agua. O sea, que, que ese pretexto, pues ya no lo hay. Ah, el año pasado sí el pasó. El año pasado sí pasó. Ahora sí el que el año, año pasado jugo, sí pasó. Este, pero este año esperemos que no, y... Y pues bueno, pues... Eh, yo sé que en Monterrey, tengo amigos en Monterrey y la están pasando muy, muy mal, entonces... Pues que se pues venga para acá, hombre. Pues sí, es que, ya les dije, vénganse para acá, vénganse su ropa para lavar. Sí, sí, además debe ser, debe ser más bonito. <risa> sí, hombre. Que Aquí haciendo. es más bonito, definitivamente. Y luego, algo, algo que también ocurrió en estos últimos 15 días, Marce, este, hubo elecciones. y bueno, En varios estados, sí, Morena. Que, que ganaron, que perdieron, y ahí andan. Eh, sepultaron al PRI. Todavía eh, no, todavía está, lo están eh, velando, lo están eh, velando. Eh, tiene la más. Sí, sí, <risa> sí. Lo están cafeteando todavía, canicas, ¿eh? el pan ya no figura. Ya no figura, no, sí figura. Y luego, este, pues Morena a, arrasó sobre todo con el estado de Hidalgo, que ¿Y es perderes? un estado, estado muy prista y ahora creo que lo tiene Morena. Yo, que, eh. yo quiero decir así como una acotación nada más, porque probablemente Morena sea quien llevó a los candidatos a las elecciones, pero hay otros partidos pequeños que son parte de esa coalición es pues que no hay que decir Morena como si no existiera el PT, el PT o como si por una, ejemplo que si no estuviera el Partido Verde ¿verdad? Sí, sí, sí, donde sí, también es que hay también. muchos PRIistas, no nomás en Morena, también claro, en el Partido claro, Verde y en PT hay PRIistas pues sí, y esa es la crítica que le han hecho al Partido Morena porque su fundador sabemos que es cabecita de algodón y él viene de las filas del PRI, bueno pero es de sabios, cambia de, de opinión ahora no estuvo de acuerdo ni con el PRI ni con el PRD, pues él funda su partido, claro, y hace una valid. coalición con el PT que es muy Muy Entonces buena. la coalición hagamos historia ganó las elecciones no Morena. Órale, estuvo, Ay, mejor bien, eso. estuvo muy Sí bien. no es que como dices tú o sea pues también Raúl Padilla fundó la FEC y ahora es el dueño de la UDG y no por eso es, deja de ser lo que es. ¿no? no por eso vamos a demeritar su trabajo que ha sido muy bueno. Yeah. Bueno. un día lo vamos a invitar al programa y seguramente no va a venir. Pero nosotros cumplimos con invitarlo Exacto. Eso también, eso también sí cumplimos con invitarlo. Sí. No, y sí este parece ser que hubo mucha violencia en algunos estados, sí. ¿no? De, de, en el tiempo este de las elecciones pasaditas, ¿no? Este, y, y fue pues muy difícil para para los ciudadanos pues también que no se quieren dejar los del PRI, los del PAN. Que también es otra coalición, ¿no? Sí, yo, sí, claro. yo, yo escuché que hubo levantones, acostones, recargones, este, rodillazos, cachazos. Sí, hubo de todo, y que chingada... hubo de todo. Bueno, Pero, la, pues... la política así es, pues. Yo, sí, esa es sí. la bronca. De A, así es la política. Yo ahorita quien he estado siguiendo mucho es al no menos despreciado gobernador de Nuevo León. Este, bueno, ¿apostaría ah, por él o qué onda? Claro que no, pero, ah, ah, entonces, pero pues, subí que el radio escucha. ¿verdad? No, eh, cuando, sí. cuando hizo su informe, me parece que por su primer año de gobierno, diciendo que pues él no tenía la culpa de la sequía, Órale. Pues que la culpa era del bronco y del gobierno federal, pero a él ¿por qué? Y que lo mete ¿Sí? al bote. Sí, ese, exacto. Pero, pero a él, ¿por qué? Si él no, él tiene la culpa de la sequía. Pero bueno. sé que con esa agua que les hace falta a los regios, pues, este, se riegan 17 campos de golf. Y hay que saber que a ese gobernador, pues, su deporte favorito es el golf. Bien, Tienen bueno. que estar, este, Algo tenía que bueno, gustar. no era su deporte. Trabajaba cargando los, mm. pa los palos de golf. Sí, pobrecito. O sea, peor que niño de biafra Lo, lo sacrificaban levantándolo a las 5 de la mañana para que su papá lo llevara al golf a hacer 18 hoyos. Pues entonces, también, este. y también es de MC, ¿no? De, como, de como, el, como el gobernador que tenemos Sac aquí. Exactamente, entonces pues yo digo, yo me quejo del gobernador de aquí, pero creo que hay peores. Marcia, usted ah. se queja de todos los gobernadores. <risa> <risa> Así de claro. ¿no? Menos de menos de yo, los de la coalición. Menos de la coalición y Juntos del presidente. Juntos hacemos historia. Órale. Bueno, para que los posibles radioescuchas identifiquen la otra voz que está por aquí, la parte de Marcela y su servidor Enrique Gutiérrez, está con nosotros el maestro Sergio Funk. Órale. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Este, gracias por la invitación. Pues aquí estamos, ¿no? En la librería cafetería del Barrio Chino, sí. en el ombligo del centro de Guadalajara, ¿no? Sí, sí, sí, del centro histórico. Ya histórico, ¿eh? Pues sí, lo sí, hicieron. Ya, lo, ya histórico. Lo hicieron ya garras, falta. el pinche centro histórico. <risa> <risa> Precisamente ahorita el maestro Sergio tiene un libro muy padre, por ahí estaba sacando unas imágenes, ¿no? De la penitenciaria uh -huh. de Escobedo, ¿no? Por, por, nunca había visto un, una del interior. Era. Es una construcción muy bella, ¿no? También el frontis y todo lo que conocemos, ¿no? Uh -huh. Y también de allá del penal de Oblatos, maestro. Sí, de, un... de, de alguna manera hay gente pues que le tocó vivir otro tipo de edificios o de construcciones en el centro ¿no? de, de, de Guadalajara. De Magara, sí, sí. Y, y hablábamos de una escuela de música ¿no? sí, que existió sí, también, por ahí, que, también. que la borraron del mapa. Sí, hombre, sí. el rector. Y entre esos sí. pues el, el edificio este de la penal de Escobedo y luego la penal de, de Oblatos. Bueno, creo que la masacre del Centro Histórico comenzó, este, no estoy segura, si no, don Enrique, me pudiera sacar del error con este González Gallo, ¿no? Sí, pero ya había iniciado antes con, con las construcciones muy bonitas ahí de San Francisco. Ahí sí. había dos construcciones muy bellas, ¿no? Una de, yo ahorita no recuerdo los nombres, pero el gobernador, el gobernador González Gallo le toca la ampliación De la avenida Alcalde De la avenida Alcalde uh -huh. y de Juárez uh -huh. Entonces ahí se fue gran parte del centro de Guadalajara ah, era, era colindante ahí esa parte donde están los dos templos Que los conocemos así como los dos templos Digamos como una de las orillas de, de Es que el 16 de septiembre a, Ahí cerraba la calle, no, no continuaba uh -huh. Era un jardín Lo que antes era el convento de San Francisco Y entonces, eh, hacia el lado donde está el edificio de la policía, ayer era la estación del ferrocarril. Uh -huh. Sí, ahí llegaba Guadalajara. Sí, porque eso el, la, la otra parte era como la. Y, la y estaban Guadalajara las nueve moderna. esquinas, que estaba muy chiquita la, la colonia esa, ¿no? Sí, con estos edificios del Condominio Guadalajara y el Hotel Hilton. La... Ya eso fue posterior. Sí, ¿no? pero ya era como la, la Guadalajara moderna. Ya, sí, y cuando sí, hicieron sí. Esa, esa, esa ampliación, el jardín de San Francisco precisamente donde estaba el panteón, es donde ahora es la, bueno, era porque ya también la volvieron a, a tapar, ¿no? abrieron esa calle, es la avenida 16 de septiembre, hasta el agua azul, uh -huh. y pusieron la eh, terminal de ferrocarriles allá al fondo de la calzada de independencia, uh -huh. cerca del agua azul, en ese tiempo, pues, que estamos hablando de los años, ay de González Gallo, Entre 50 y 60 ¿no? Fue la, sí. una ampliación de Guadalajara eh, Por este lado También hasta la normal La glorieta la normal Ya ahí la prolongación de alcalde Ya era la salida a Guadalajara Como la salida a Guadalajara en su momento Fue la glorieta Minerva uh -huh. La glorieta Minerva de ahí Ya partía la, la carretera a Nogales ¿Y ese, y ese puente Que tumbaron de ahí de del alcalde, el, el puente de la normal que le de la normal, Ese sí. también es de esas fechas, o no. Híjole, el dato ese es de los el... sesentas. Pero es, es como por ahí de los sesentas. Parece ser que lo van a volver a a instalar, no sé con qué finalidad, pero parece ser que lo, o lo, yo, lo que yo había leído es que quieren volverlo a, a instalar, el puente de la normal, pues es icónico, afuera de la facultad de Derecho. Sí, sí. Digo, y de ahí uno iniciaba la normal, digamos, Sí, ¿no? claro. Y, era, y en un tiempo eso fue que también como la parte que dividía el centro de Guadalajara. Sí, es que ha habido etapas, ¿no? del, del crecimiento de Guadalajara, obviamente por la población, pero, bueno, imaginemos eh, la avenida 16 de septiembre, que nada más era una callecita, La calle de Santo Domingo, si no. Santo me equivoco. Domingo. No, Santo Domingo es de la catedral hacia allá. Okay. Para acá era San Francisco. Ajá, sí. De la catedral hacia el Al sur. Eh, hacia hacia sí. el sur Ajá. era San Francisco. Eh, una, una callecita, pues, angosta. Llega el gobernador González Gallo, que por cierto es de Yagualica, el cabrón, porque no fue y amplió allá. Sí, Yagualica, <risa> pues sí. de González Gallo. Este, realmente, maestro, en... Yo conozco varias ciudades de México como por ejemplo San Luis Potosí o Querétaro o, o Guanajuato y conservan sus calles angostas y todo y es un problemón la circulación pero respetaron los edificios, respetaron las construcciones y Guadalajara no porque la idea era la era del automóvil ¿verdad? Era, y modernizar la ciudad. Era modernizar la ciudad y la era del automóvil. Y ahora otra, otra vez ya vamos a hacer peatonales uh -huh. con esa idea que a mí se me hace bueno. Le, le comentaba que él pusieron una foto, no, no por la foto, sino por el comentario que pusieron como estos a, a pie de, de imagen, ¿no? Que toman una foto de los dos templos hacia el norte uh -huh. y le ponen ahí la Guadalajara de maqueta, ¿no? Uh -huh. Como si... Como cuando vemos esas maquetas de los arquitectos cuando sí. están, están diseñando, ¿no? Entonces, eh, el, de, de esa manera pareciera que, que está Guadalajara actualmente. pues Y todos los cambios que van a realizar todavía en, el, en, en este lugar que le llaman el Paseo Fray Antonio Alcalde, Ajá. ¿no? Que están por reconstruir o, o, o tomar algunas casas para hacer las hoteles o hoteles noticias. Sí, boutique, re rescatar parte de las fincas del centro histórico que están en Avenida Alcalde y darles otra vida, ¿no? O sea, levantarlos y darles otro giro a lo que era antes casas viejas y pues ahora hacer centros culturales, cafés, o este, Pues hosteles. es que ahí, ahí sí, sí, creo yo, Marce, perdón, que sí hay un problema, ¿eh? porque uh -huh. según eh, las últimas legislaciones que hicieron, las fachadas no las pueden. Eh. No. Entonces... Eh, si quiero hacer un hotel, por decir La fachada está muy bonita pues de la casa Pero y todo lo que está atrás Lo que está adentro usted Entonces, lo puede modificar Sí, sí, ya lo sé y, pero y eh, Ese es el problema hay un, pues, hay un hotel aquí en el Mulbar sí. Que es así como le digo Sí, la fachada la es conservaron finca, ajá. Pero ya para entrar al hotel pues ya es otro rollo Sí, ya, ya no, no, no se puede conservar pues, eh, la esencia de la, de la fachada y, y transmitirlo para allá. Ni la puede usar porque ya son cuartos viejos que ya este, son inservibles, ¿no? Entonces sí, hay un problema ahí. Pero vamos, sí, sí, debe de haber la forma. Un, un ejemplo de ello tal vez está en San Pedro Tlaquepaque. Nosotros vamos a, a, a caminar a San Pedro Tlaquepaque, nos encontramos con un montón de fincas muchas y están deshabitadas, pero están rehabilitadas, están restauradas. Y algunas son este una especie de como mesones, otras son cafeterías, otros son negocios, y son andadores. Uh -huh. Y sí funciona. Sí funciona. Y, y parece que a los de Guadalajara no nos funciona, ¿verdad? Porque agarran y, y, y pico y pala y pon y vámonos, ¿no? Sí, pasó? quieren sacar todo. Pues mire... Eh, ya ve que en Guadalajara en el centro tenemos la cruz de plazas que bueno, pues es una una... Eso fue en el tiempo de González Gallo sí, también. es algo muy católico pues, porque rodean a la catedral, pero... Pues para mí muy aberrante eso que hicieron. Pues, pues, sí, pero bueno. Destruyeron la, la, la, la ideología cerca de... Cerca de tres, cuatro manzanas. ¿verdad? La ideología de los gobiernos de y, y aparte de entonces, se, se llevaron un templo eh, muy el de antiguo, la soledad. Así es. Eh... Resulta que en, la, en el, el cuadro que está detrás de Catedral, que es la calle del Liceo, entre, eh, me parece que la es plaza. Hidalgo y, y Morelos. Pedro Moreno. Pedro Moreno. En esa cuadra, eh, yo estuve leyendo, en esa cuadra había una casa donde nació el actor Roberto Cañedo. Uh -huh. Y luego... Qué suave. Había una casa donde vivió Bernardo de Valbuena hace uh, ya bastante sí, siglos. Sí, sí, sí, sí. Entonces... Fueron de las primeras. Es, exacto. De entonces. la ciudad, ¿no? Eh, no les importó decir, bueno, en esta casa vivió la familia Cañedo, que sabemos que fue una familia prominente de, de, de Guadalajara. Sin embargo, bueno, pues la finca fue vendida y fue derribada. Sí, sí, la casa sí. de Bernardo de Valbuena, lo mismo. Entonces... Dice uno, ¿por qué no se conservaron ese tipo de fincas y después hacerlas, no sé, tipo museos como en la Ciudad de México, que creo que es la ciudad que tiene más museos en el mundo? Así eh. sea una casita donde vivió tal escritor, sí, entonces sí, sí. la conservan y la hacen museo, sin necesidad de derribar. Ahí en la Plaza de la Liberación eh, estaba la casa del general Ramón Corona. Ajá. Y también se fue. Entonces, bueno, así es una destrucción. Para empezar... Para empezar, sin tomar el consenso, uh -huh. esa es la primera, que eso es lo que yo creo que es lo más grave de todo, uh -huh. ¿sí? Eh, ¿Qué ocurrió con la escuela de música? Nada más llegó y un sabadazo y pumpa para el domingo ya estaba uh -huh. tirada. Esa, esa casa la construyó el gobernador hoy, Manuel es el revolucionario, sí, sí. el de Obregón. Eh, muy bella la construcción, eh, tanto o igual que la de la universidad, y era un conjunto arquitectónico muy suave con la penitenciaría de Escobedo, estoy de acuerdo que la penitenciaría de Escobedo, pues ya quedaba dentro de la ciudad, había que trasladarla a otro lugar, ahí es donde escogen Oblatos, y ya después les hicieron el Cheraton allá, allá, allá en Zapotlanejo, Y bueno, este, se llevaron eh, tanto la, la penal de Escobedo como Oblatos. Y no conservaron ni siquiera de Oblatos eh, su, su, su, freno, fachada. Su, su fachada. fachada que tenía bonita. forma de castillo, ¿verdad? Y un, un, eh, un castillito. Entonces, creo yo que ahí lo más grave es eso, ¿no? No decir, bueno, pues a ver, no es una votación. Pero cuando menos lo voy a poner a consideración. Lo pone a consideración del cabildo esos cabrones... Este, para empezar, nadie los elige. Se eligen ahí entre cuates. Digo, estoy hablando de aquellos tiempos, maestro, no del uh -huh. actual. Ah, lo, no, no, no ocurre no. lo mismo, pero bueno. Totalmente no, no. de otra manera. Ahora, ahora es bueno. de otra manera. Ahora es de otra manera. El caso que sin decir agua va, nomás llegan con el pico, la pala y el tractor y pum. Y ya desapareció la finca. Pero eso sí, tenemos un chingo de fotografías de todo eso, ¿verdad? Ah, sí, hay, hay acervo pero ¿Sí? no no existe el, el en físico pues ya no lo podemos es. apreciar e entonces. es que lo, lo, lo que también ge genera pues molestia digo que tiene que ver mucho con el ser tapatío o ser jalisciense o ser parte de, de la comunidad de ciudadanos de este de de, este, de esta ciudad no porque luego implantan cosas también no digo ahí en el paseo Fray Antonio una cabeza que no tiene nada que ver con nosotros. Así es, pero la hizo la diseñó José Force y sí Jose Pero Force ese diseño es amigo del gobernador Pero ese Entonces, diseño ya estaba en Tlaquepaca y Tonalá, ¿no? Eran eran macetitas pues que vendían ahí como artesanías, sí, ¿no? Y sí. que y bueno, y la, y la otra cuestión de que supuestamente es de un poema de Octavio Paz, ¿no? Uh -huh. Pero es eso digo, no no tiene que ver con o, o a mí no me genera ninguna identidad o parte de la comunidad o, o nada, ¿no? pero como tú dices sí es cierto, o sea, el señor este Pelonchas uh -huh. ¿no? Eh, que supuestamente eh, quiso que los artistas ¿no? de, de Jalisco, de Guadalajara participaran en su votación o en su proceso electoral y luego los engañó y solamente les entregó algunas dádivas a tres, cuatro Este, escultores o pintores o artistas uh -huh. plásticos como Garbal, ¿no? Que, sí. que tiene también sus, sus esculturas ahí en, en la pues hacia la salida de Guadalajara, ¿no? Como uh -huh. sea Chapala, ¿no? Este que es periférico Lázaro Cárdenas, ¿no? sí. Que tiene ahí tres grandes esculturas muy bonitas también, pues, pero pero esta definitivamente en el centro de la ciudad no nos genera no no nos suma pues te acuerdas que para el año 2000 iba a estar supuestamente inaugurado el, los arcos del milenio que esa era quedó este, inconcluso ¿verdad? quedó inconcluso y pues mm. yo recuerdo que muchos tapatíos estaban en contra de, de esa construcción porque para empezar cierran mariano Otero este por varios meses Para sí. poner los primeros arcos sí, sí, sí, sí y creo que son cinco o seis arcos no sé cuántos son que to total creo que ni los terminaron no no los terminaron este inició Porque el, el presupuesto proyecto. se elevó muchísimo sí, claro. Oye, las obras de esos cabrones anteriores así eran eh, se, eh, se eleva San Sebastián eh, eh, con San Sebastián, Sebastián exactamente Sebastián tiene en todo en todo el país tiene esculturas Pero eh, creo que el proyecto inicia con Alberto Cárdenas. Él fue el primero que inició con... Con, con Bebeto. Ajá, uh -huh. con la construcción de los Arcos del Milenio, Órale. porque pues iban a tener cinco años para terminarse sí, y ser inaugurados en el 2000. Pues el caso es que era 2010 y todavía estaban instalando eh, arcos. Entonces... Bueno, pues es que ellos así construyen, pues. Sí, pues, sí. Esos gobiernos panistas, este... Así construyen. Ajá. Allá en México hicieron una suavicrema a toda madre, ah, que sí, costó un millón, bueno, chorró mil millones y no podían terminar y no sirve para nada. Está fundida. Sí, no sirve para nada. Yo soy que hay... Y además, este bueno, yo nunca le, nunca le encontré sentido yo a esa, a esa imagen. Cuando he pasado allá por, por aquellos lugares de México, este pues no le veo ningún tema revolucionario, ni mucho menos, ¿no? Ajá. Y, y, y la independencia, ¿no? Se supone que era para conmemorar los 200 años de la independencia, creo, ¿no? Sí, sí los 100 años de la revolución y los 200 de la independencia, se suponía Entonces, que era pues, ¿qué Venezuela. pasó ahí? Este, precisamente, recaigo en el tema, ¿por qué no nos preguntan cuando menos? Para, para perder a gusto, chingado, ¿no, maestro? ¿Cómo ve Pues creo que ya viene el tiempo de las encuestas, solo que a nosotros no nos ha tocado pues tener gobiernos morenistas no. pero pero está este, muy difícil que en Jalisco pe tengamos pero esperemos que... que en una de esas aquí son bien conservadores más Pues son conservadores, nosotros también somos conservadores, conservamos el agua, conservamos la Sí, las estamos energías, a favor de la conservación de, de, de, de, las, de, de, de, de la ecología, de las áreas verdes, ¿Sí? de las cantinas, de las cantinas, ¿Sí? Sí, de las cantinas antiguas. Sí, ah, sí, yo estaba sí, hablando de sí, eso. Sí, sí, claro. Y las que vayan surgiendo también. Sí, ¿eh? pero es muy curioso las, que, que, el, no. que el, el clero, o las personas que participan ¿no? como jefes o jerarcas del clero, Sí determinen, o, y que sobre incluso los políticos, pues, ¿no? Pues precisamente la obra que estaba comentando aquí nuestra compañera Marcela, La Cruz de Plazas, que poca gente sabe este que existen, porque necesitaban un helicóptero para, para darse cuenta. Uh -huh. O sea, qué pinche obra tan nefasta para mí. Sí, pues eso fue una masacre o hacia sea, el algo patrimonio nefasto. De, de, de la ciudad. Este, el hecho de no conservar, sabemos que la destrucción de, de monumentos históricos sean, llámense fincas y monumentos y demás, pues también es parte de borrar algo de la historia que les incomoda. Eso es. Sí. Eso es, y yo yo creo que González Gallo, pues plegándose a, a las disposiciones del obispo de aquel tiempo, que no sé en chingados era. Garibi Rivera. Ay, ah, pues ha no de haber sido si ese carro. No, <ríe> pero no sé. bueno, porque no haya sido el, el cristero, ¿verdad? El, el padre Dinamita, ¿verdad? El caso es que, órale, pues va, sin decir agua, va, lo que ahora es la Plaza Guadalajara Pelas. Bueno, al final de cuentas, pues sí me dio. Hace juego ahí con la catedral, ¿verdad? Sí, claro, a final sí, de cuentas. Pero a un lado había una iglesia muy antigua y pelas, un edificio de correos que también era antiguo y pelas. Había un jardín, el jardín Porfirio Díaz, Que bueno, qué bueno que lo quitaron. Por lo menos el jardín, ¿verdad? Pero la iglesia, pues yo creo que no había razón de tirarla. Y ponen un monumento ahí para los talicienses ilustres y luego llevan extranjeros, meten asesinos. O sea, pues, ¿de qué se trata? ¿A quién a... Quien pague o qué? Pues, de... pues yo no sé cómo, cómo, algún día voy a estar ahí, yo creo, también, ¿verdad? Hay una lana y hay... ¿Extranjeros? Hay... ¿Extranjeros? Bueno, nada más está Fray Antonio Alcalde, ¿no? Pues, pues, es extranjero. Pero, de... Pero Fray Antonio Alcalde no está ahí. No, no, no, no, no, si no. Nada más si, si, no, su... si no se trata de que esté o no esté. Nada se se un trata un de que metieron porque... un esquirol, es lo que digo. Pero sí, la, la idea es gestionarlo como un tapatío, como ah, un jalisciense es que es eso. Sí. Digo, yo estoy muy de acuerdo. Porque que entonces, fue un benefactor de la ciudad, ¿eh, Cuando ¿no? lo santific... sí, sí. cuando lo santifiquen sí. va, a santo, no, bueno, va a ser un santo de Guadalajara o de Jalisco, no va a ya... ser un santo. No va a ser un santo español. Va a ser de España. México. Bueno. Acuérdese que es mi santo patrón y gracias a él no, no trabajo. No, no, no, no, no, sí, eso yo soy bien. Si sí, sí, yo estoy muy de acuerdo que fue un gran benefactor de, de, de Guadalajara, sí, fue una persona muy, muy singular, sí, lo único que digo yo, ¿por qué chingados no preguntaron, verdad? No, si pregunto, el, bueno, le pregunté sí. a una a la UDG y pues. La UDG obviamente iba a decir sí. que sí, pues gracias a él también existe le... la UDG. Pues sí, pero, pero no nada más vive la UDG en Guadalajara, ¿verdad? Ah, también eh. la vemos quien le va al Atlas, quien le va a las chivas. Yo también le voy al la... Atlas y eso sí, no tiene nada hay, que ver. Sí, pero, con pero hay mucha gente y que le va a las chivas, ¿verdad? Casi no me meto. <risas> o sea, eh, aquí el tema es que por qué. No hay un consenso, esto es todo lo que digo. Sí. Sí, claro. Ya si la gente no va y no, no se manifiesta, o nos hacen chapuz ahí, como saben hacerlo, uh -huh. bueno, pues está bien, ya perdimos y ya. Pero, ya, pero entonces sí estaría bueno, por ejemplo, pedir que al Tigre sepúlveda ¿No? no le hicieran sí. un monumento, ¿Un monumento? ¿Tiene su colonia? Los... No, sí, pero... Los jugadores de fútbol que pero, fueron pero, notables de ese tiempo tienen, su, pero también tienen le, sus calles pero también, le, le, también le pueden hacer un, una, una escultura, una estatua. Está el señor este chizarrito. Pues si, si le hicieron uno a Vicente Fernández, hombre. chiquito, chiquito ¿Es que ni se que parece, por cierto, ¿Quién? el cabrón. ¿Quién? <risa> el que era del pulpo camionero, el... <risa> De, de, de, de la croco del, pero de, de quién está hablando pues de, de Leodoro Hernández de Losa. Ese yo no sé no, él no de, tiene que estar ahí de, de dónde lo sacaron de, de. pero él es de aquí pues ¿eh? por eso también el tigre de Sepúlveda acuérdese que y nos decía... dio mucha fama el tigre de pólvora decía y no digamos, y no digamos <risa> Nacho Calderón <risa> el Nacho Coladerón <risa> este bueno a ver retomando ahí la onda están ni están todos los que son y son todos los que están La rotonda de los calicienses ilustres, o sea, yo creo, yo creo que debe de respetarse ese tema. Sí. Sí. Nada más es eso. Y lo de el, el, el fray Antonio Alcalde, bueno, a lo mejor es una decisión ahí contravertida entre la gente, pero sí fue un gran benefactor de la ciudad, sí aportó grandes obras a la ciudad. Sí, sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Pero vamos. Este, no puede estar su cuerpo ahí porque están pedacitos el señor, o una parte sí, una está, está, en el allá, y y está el corazón allá, y su cuerpo eh, está en el santuario y y el corazón lo tienen eh. las capuchinas. Sí, esas, bueno, ¿para qué digo profesor? Sí, y todavía palpita. <risa> ¿Y las capuchinas? Sí, claro. <risa> no, <risa> claro, claro. Otra cosa. <risa> sí, cayeron, ¿verdad? Bueno. Eh, ese es todo, eh, por ejemplo, ahí está mi vecino, mi ex vecino, que yo, eh, mis vecinos yo los respeto mucho, los quiero mucho, pero don Pancho Silva Romero, ¿qué tiene que estar haciendo en la Rotonda de los Hombres Ilustres? Bueno, pues porque era el de la clock porque daba mucho trabajo porque el rastro porque la porque el boom panca, y luego pum, ponen pum, pum, ponen una estatua y se equivocan de pierna qué le pasó al doctor At sí, At ¿tú? sí sí sí ponen la estatua del doctor At y le ponen la pierna que no tenía bueno Yo, es, es, le, es, le hicieron esto. el favor parece que lo operaron en el seguro social eh, lo que, no le, lo, le lo, cortaron lo, la pierna la buena otra. ahí lo que pasó es que el escultor este para inspirarse lo al revés. Eh, no tenía un espejo y entonces ya estaba viendo así se... <ríe> y luego ya decían que <risa> sí. la, mano que, la mano la vale. mano, la eh, mano izquierda cara. fue la que él perdió y le quitan la mano derecha. Sí, ¿no? hombre, pues este era su gordo el pinche escultor y ahí <risa> la regó, ¿no? Este Otro ilustre que está ahí, que creo que con todo el merecimiento, el maestro Arriola, ¿verdad? El maestro Arriola está por sí, ahí. De también. eso no, no podemos decir nada. No, nada, no. nada, nada. Por eso digo, el, el, el ilustre, ¿verdad? De Zapotlán. A la primera mujer que pusieron ahí fue a, a la maestra Irene Robledo. Sí, sí, también ahí está. Y luego Rita Pérez de Moreno, más no sé si esté ella ahí o no, nada más está su monumento. No, creo que nada más está su monumento. Sí. ¿Y qué hizo Rita de pues, bueno, La esposa, fue esposa de, de, ¿no más? de Pedro bueno, Moreno. No más. No más? Bueno, eh, No puedo saber todo. No se pongan en ese plan. La mandaban a las caguamas. Por ah, esa. bueno. Sí. Era la IBM. De la IBM. La IBM y tráeme unas caguilas. Sí. Y luego quién más estará por ahí Ah, un nefasto. ¿verdad? No, no es este. No. Martelino García Barragán, eh, ¿no está allí? Es, eh. Sí, otro. Pero fíjese, está bien. El de la masacre del por, 68, Porque ahí ¿no? sí, cada dos de octubre van y le echan un riego, sí, un riego sí. de pintura roja, ¿no? Cada, sí, sí cada y luego se, y se cada... cada... y, y, y sí, sí, estatua. y de esa manera, manera cada también cada es romano, un sí. buen recordatorio el que se le hace, ¿no? el que el se le es que es hace a él cada de octubre. una escultura que hace honor, pues, ¿no?, en ese sentido. Sí, de que van y le aviendan sus botes de pintura y... Y bueno, es un recordatorio también. Y de pintura roja, para que se le quite. Sí, sí claro, pues como sinónimo de sangre. Sí, claro. Yo por allí alguien, platicando con un cuate, este, me dice, oye, me dice, fíjate que van a poner la, uh, la estatua de el gobernador más honrado que ha tenido Jalisco. A ah, cabrón le digo, pues no, no sé. Digo, hay tantos tan honrados que pues está difícil, ¿no? Uh -huh. ¿Qué onda? No, dice Flavio Romero de Velasco. Le digo, ¿en serio, cabrón? Sí, me dice. Pero, ¿por qué? Dice, es que todos lo, todo lo conocían por el recto. <risa> bueno, me van a llevar al bote cualquier día de estos, ¿verdad, maestro? No, por no, ya, ya, ya entendí. Ya, apenas entendí. Ya entendí. Apágueme, Dios. Y luego, el churro, el churro que dejó ahí en la calzada... Sí, aquí está Sergio. Sí, vino a visitarnos hoy sí, el maestro Sergio Fau. Estamos hablando de Flavio Romero de Velasco. Sí, no, sí él, no, él, no. él fue el que el chiste ese. Que tenía el chiste. <risa> Ay, no, vio Cat. Bueno, eh, precisamente el, el no, gobernador no, Flavio fue el que nos hizo el gran favor de aventarse la Plaza Tapatía, que no sirve para nada. Ni abajo ni arriba. Ni abajo ni <risa> arriba. Este, luego eh, hicieron un tumbadero de casas ahí también, pues imagínense. Pues no, ahora no con sé, los juegos no sé panamericanos cuántas... también hicieron tumbadero de casas alrededor del Parque Morelos para hacer la Villa Panamericana. Sí, así es. Después le tumban el proyecto al doctor Alfonso Petersen, que en ese entonces era el alcalde de Guadalajara, y qué hacen? Bueno, pues vamos allá a las Villas Panamericanas, de donde está el estadio de las Chivas adelantito o antes de llegar, no sé, pero es por el rumbo. Un poquito adelantito ahí. Y Se alcanzan pues, a ver, hacen a ver. unas villas que son inservibles. Pues obviamente, todo ese tipo de villas en Juegos Olímpicos y en Panamericanos nada más funcionan durante las gestas. Sí, pero la estadía, ¿no? De pero después, pues ya son inservibles. Que la gente. la Hubo varios regidores que le echaron para atrás su propuesta de, de hacer las villas Panamericanas en el centro. Y terminó siendo un edificio feo que es la. Ciudad Digital o no sé qué sí, es, parte es eso Pero todavía hay muchas casas derrumbadas Ahí, sí, abandonadas quedaron muchos Que tuvieron que vender sus casas Porque él quería destruir esa parte de, Del centro Pues más bien destruyó una parte Pero fíjese Con eh, relación a lo que menciona Que se hacen unas villas para que vengan los atletas Al evento y después ya son Inservibles No es del todo cierto porque cuando Las Olimpiadas del 68 Eh, lo que ocurrió ahí es que construyeron Tlatelolco Y ahí lo habita gente desde aquel tiempo eh, Yo ahorita no recuerdo el, el, el nombre del arquitecto Que él también fue el constructor irresponsable de, bueno, Responsable, porque el único que dice irresponsable aquí es el maestro Daniel Así nos pone eh, El nombre del programa fulano, irresponsable, ¿verdad? Y ya ponen, oh, ¿qué le pasa? ¿Cómo como irresponsable, maestro? Maestro, Que no se hace responsable, profe, eso quiere decir. Ah, ok. El, el caso es que, que este, él también hizo el Estadio Azteca y eso funcionó. Fue, fue un proyecto pensado de esa manera. ¿Por qué nuestros gobiernos que hemos tenido y padecido, por qué no piensan en eso? Pues, hombre, una obra que trascienda y que sea de utilidad, ¿sí? Eh, ahí tenemos, eh, seguimos, con, o sigo yo mejor dicho, con la rotonda de los calicienses ilustres, a sus hijos ilustres, y meten cabrones, y, y, y bueno, pues ¿qué, ¿qué charlotada esto qué, hombre? Pues ¿de qué se trata? El espíritu que, que, que debe hacer para honrar a, a, a los ilustres, porque sí hay gente ilustre, y hay mucha gente ilustre, ¿no? ¿Por qué la de Meriditan? Pues esa es mi queja, mi querella, pues... No van a caber, no van a caber. La, la bronca está en a quién beneficia el personaje que está ahí. ¿Por qué lo ponen? ¿Para generar qué? Hay personas que deberían de estar ahí, sin embargo no están por cuestiones familiares, cuestiones legales, como es el caso de Juan Rulfo. Ah, ok, sí, sí, ese es un caso muy sonado, ¿no? Sí, okay. que la familia de Juan Rulfo no quiere que esté ahí. Imagínense eh, que en algún tiempo nos toque ver que llega el doctor Mario Rivas Aus ahí Este, un personaje de la ciudad de Guadalajara eh, el, el, el, el señor este Jesús Martínez Ah, sí Ah, el palillo El palillo Sí, como lo, ese cabrón este No, es que sí hay gente muy importante que nos generaría identidad ¿eh? Sí, cómo no, no eh, del sentido... Eh, Social De Popular, Tapatilandia, ¿verdad? ¿Qué? Sí. Digo, porque luego vayan a querer poner a Firulais. ¡Firulais! <risa> ¡Qué limón sí, sí, también, ¿por qué no, hombre? ¿Por no qué cabe no? la silla de ruedas ahí. Sí. O, o al cuero de las tortas ahogadas ahí de la calzada, ¿También? ¿no? También, <risa> también cabe, ¿no? Famosas sus tortas, ¿no? Otolán, ¿verdad? El, el, el masajista de las chivas, no, gente muy de aquí, de, de todos lo, de alguna manera lo identificábamos, ¿no? Uh -huh. ¿O cómo se llama aquel referee de la lucha libre? El, loco, el loquito Sandoka. El loquito Sandoka, sí. sí. No, digo, o deberían de tener un espacio para esta gente popular, pues, que sí nos genera, pues, o sea, nos lo recordamos fácil. Sí, claro. Y es parte de la cultura popular de Claro, claro, claro. Ah, si a nosotros ¿sí? nos dicen, ¿sabes qué onda? este ¿Le vas al santo ¿o le vas al rayo de Jalisco? No, pues al rayo de Jalisco, cabrón, porque pues era claro. de aquí, ¿verdad? El solitario o sea, era de San Pedro, la que paque, pues tengo que ir al solitario, o sea. To todos todos esos temas, pues, eh, que son ahora sí que domésticos y que nos identifican, ¿no, maestro? Sí, eso lo, lo digo en el, en el sentido que, que lo busca, pues, ¿no? La, la ciudadanía, el, el, el ser parte, ¿no? De, de esta unidad o de, de esta identidad que nos hace ser de alguna manera tapativos, pues y que es, es importante para nosotros porque a veces y creo un poco también en lo que comentábamos hace rato del paseo del paseo, Frey de Alcalde, que es algo que va a servir mucho, que va a ser muy importante, pero que también es como poner guapa a la novia para que vengan los extranjeros o la gente de fuera en un sentido del turismo, ¿no? Pero a veces es bueno como para ofrecerles una tortugada, un pozole, una tostada, una torta. Sí, sí, muy de aquí, del ¿verdad? santuario. Del ¿no? santuario y, y con un mariachi ahí, que se un sientan, pollo a la Valentina. Como, que sientan a toda madre, ¿no? Pero también tiene que ser para nosotros pues no claro o sea porque ahí por ahí ya pues, hay una casa que se llama Dolores no la casa Dolores o algo así que está a un lado del, del, del, del este parque Reforma enfrente de la casa de los perros Ok. que es un restaurante que se ve y así hasta da miedo digo yo no tendría así como la cartera billullo como para entrar a echarme un ah café. pero para echarse un café sí quién sabe quién sabe pero eh, Si sí es para ese tipo de gente, pues, pero también tiene que ser para nosotros. También tiene que haber actividades para nosotros. O sea, no solamente vamos a traer o, o, o va a estar ahí el grupo de danza de no sé dónde, ¿no? Que que pueda costar mucho dinero y a los artistas de aquí no los pelen, pues, ¿no? Es que precisamente ese es el tema. Eh, debe de ser para todos, ¿no? Eh, la, la rotonda de los Jaliscienses eh, Ilustres. Pues no es para todos porque muchas personas desconocemos quién es cierto personaje o, o la mayoría de los personajes, ¿verdad? Ajá. Si le preguntáramos a las personas que van pasando, oye, conoce a este cabrón? ¿Quién era? Eh, un porcentaje muy mínimo, pero si ponemos, por ejemplo, de los que estamos hablando, ¿verdad? si ponemos allá palillo y ponemos, ah, caray, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hacerles un espacio? Eso, eso, eso, eso también sería una idea fenomenal, ¿no? Ajá. Exacto, sí. o, o en el mismo corredor, ¿no? Sí, pueden, también. Pu pueden ser, este, esculturas más pequeñas o, o de otros materiales. Pues, que el somos... caso es que en la esquina de, ya ni me he fijado si está o no está. Y diario paso por ahí en la esquina de Hospital y Alcalde. Está en... un monumento a la enfermera. Sí. Que Órale. estaba enfrente del jardín, uh -huh. este que está ¿El en, el, en el, no, ah, el frente del templo del padre Galván. Ah sí del sí. Ajá. muy bonito el templo del padre Galván. Allá en el retiro y resulta que la trasladan al, a, paseo? al paseo alcalde y pues yo creo que la, la ponen y le ponen su placa y al día siguiente adiós placa ah se la robaron, yo pensé sí, que no, no. no le han puesto, es que era de bronce la placa pues si se roban las alcantarillas, las tapaderas de las alcantarillas eh. sí, ese ¿Pero es pero cuál placa, aquí. la de los dientes o la... no, sí. es del, de la placa <risa> del monumento <risa> de la enfermera, El menú este, menú. La, ah, menos. la quitan y esa no la ocupaba entonces pues pusieron... Está bien, ¿no? Es pues una manera, manera de homenajear sí, al personal de enfermería. Más, más en este tiempo, pues, de la que se llevaron con, con la pandemia las enfermeras, ¿no? Todo, pues, toda uh -huh. la gente que se dedica a. En la primera línea, la salud. pues, estuvieron sí, ellas... eh, al frente, ¿verdad? Incluso, a Mar se le eh, tocó, al sí. frente de batalla, o sea. Sí, incluso yo creía un poco eso también, ¿no? Que como para que fuera más vista y, y generar este nuevo homenaje, o un homenaje mayor, pues. A, sí, a las, claro, sí, pero claro. a mí siento que que estaba mejor donde estaba, no sé por qué la, la movieron para el lado de, de alcalde, que pues pasa uno y, y por pasar tan a prisa no te fijas en, en quién está ahí. Sí. Bueno, si lo ven bien, y aunque no lo vean bien, no no se crean, este <risa> nos vamos a ir a una rolita para hacer un peque una pequeña pausa, le vamos a pedir aquí, a. ahora no está Carlos en los controles, ahora está Ixba en los controles y nos va a llevar a escuchar una... Melodía que se llama Mi Ciudad. Órale. Ah, se por cierto. Sí. Sus ojos tristes se cierran. Mi ciudad es Chinampa en un lago escondido el censo que busca el don. No. Oh. Oh Sí, bueno, ya regresamos, volvimos. Volvimos a este programa. Sí, pues. Historimas. Eh, resulta que nuestro invitado, nuestro amigo Juan Pablo, por ahí tuvo pues algo de trabajo de último momento. Eh, obviamente eh, quedó roto el contrato que había firmado por tres este aguas de Tlacote, mejor preferido sí. irse allá, porque allá le va mejor. Chamba es chamba. Sí, hombre. Y entonces. Y bueno, pues, pues, pues ni hablar, este así es esto. Así más. Se, acaba de, se acaba de comunicar y pues bueno. Pero igual le mandamos un saludote. ¿no? Y que esperemos que le esté yendo Donde bien. Esté, a ver, entre otras cosas también, acordándome de otro Juan Pablo. ¿Qué pasa con Juan Pablo, hombre, nuestro compañero? Juan pablo torres juan pablo si nos estás escuchando nos haces falta Sí, si eh, está enfermo por está ahí enfermo pero también vas y te comes unos camarones de bien dudosa gacho, bien gacho. entonces pues y este, no, invita, y no ¿también? invitas también por eso te hace ¿Es daño a la comida eso? porque no nos invitas pero bueno esperemos que esperemos que no sea algo delicado no sí sí esperemos que no y total este si se siente sea algo mal, así así así menor y sí, pues, algo que no algo sea menor algo. Ya sabemos que ahorita por las lluvias y el calor hay muchas gastroenteritis y, y este infecciones estomacales y demás. Pero bueno, esperemos que, que pronto se recupere. Sí, yo lo, lo que fue el domingo pasado y el lunes me la pasé en cama, por uh -huh. el mismo motivo. Uh -huh. Por ahí no sé qué comí y bueno, me fue. Sí, fui. La, la, los alimentos se descomponen muy muy rápido y, y este y pues bueno, hay que tener mucho cuidado con, con los alimentos. sí. ...porque de repente este sí nos, nos puede causar algo... ...algo complicado, ¿no? Ajá Yo este, me deshidraté, pero... ...pues no, ahí tenía unas chéves y pude sobrevivir... ...no, no es cierto... ...ya tomé suero y algo, algo de medicamento... ...y... ...tuve una semana complicada... ...también... ...de trabajo que... ...la sacamos adelante... Y esperemos que Juan Pablo y Carlos, que tiene mucho trabajo también, nuestro compañero Carlos, no pudo estar presente, porque, pues, este, el motivo es la chamba, pues. Pues sí, ahorita si sí hay chamba hay que aprovechar. Claro. Sí, y bueno, también un saludo a Víctor Munita. Sí, hombre, otro que tiene chamba ya no, no, Ajá. él... Él está, él está en... Eh, que pronto va a venir. En Chile. Ya, ya va a venir. No, así dice, pues. Así, cada... así, pues sí, así Amenaza. Yo, también, ya pronto voy a ir a Chile. ¿Cuándo? No sé. No <risa> se vayan a cruzar, ¿eh? En, <risa> no que nos, en el pues, camino. En el camino, no. A mí me dijo que va a estar por aquí en agosto, septiembre, por ahí. Uh -huh. Por ahí, que va a estar por acá. Bueno, pues ojalá y si nos está escuchando por ahí, Víctor Munita, el chileno de Chile. Lo de más seguro es que sí, ¿Sí? ¿Eh? sí, hombre, ojalá y... Que sí, vuelva sabe. tan solo una vez, pero que vuelva, ¿no maestro que? Sí, aquí lo estamos esperando, cómo no este... Estamos esperando unos libros que nos mandaron de Chile <risa> eh, Sabemos que está muy activo Muy, muy muy activo muy Nos activo. da mucho gusto porque pues sí. ya sabemos que él... Y también digo, si se hace vale Pues agradecerle porque Fue nuestro correo con una cartonera De Chile Ajá. Y Ol con la Olga cartonera Olga también un saludo, ya nos dijo Que sí le llegaron los libros ¡Órale! Y también a la Universidad de Santiago De Chile ya tenemos los libros cartoneros de la rueda en la biblioteca de Santiago de Chile gracias pues a, a, a Víctor, a Víctor que, que ha sido que, el, con, el contacto que, el contacto y el y el y el, puente, y eh. el correo no en, con pues la padre, ¿no, de Chile. pues sí es, es, es muy chido porque de esa manera es como se generan ¿no? los puentes los vínculos y, y la comunicación entre la gente que nos dedicamos a esto y no tenemos dinero o lana o no sé cómo se llama voluntad sí y mucha no Eso pero sí. generalmente siempre se nos satura porque no tenemos dinero para enviarlos para eso pero pues falta confianza tú nada más págame el viaje y ¿Qué? yo ¿Sí? voy y los lo que entrego. Te sí, sí, sí. Personalmente. sí. personalmente personalmente para que no haya este <risa> no ¿qué? deberíamos no. de organizar un viaje a oh. a Chile ya que tenemos allá el el contacto pues bueno pues, no estaría pues, mal Pues, hay que hacer las gestiones necesarias que van a tardar más o menos como unos 10 años en, <risa> en, pues en aprobarse, en, aprobarse. Y entonces, en, en mi caso pues y entonces pues va, no bueno. y ya para el otro año yo ya pago medios pasajes, <risa> no a mí todavía me falta pero, pero sí hay que hay que gestionarlo con con Víctor para que decirle que le eche más agua a los potoros, Órale. Sí. y eso que es? los frijoles Que y la chingaste. Si no como frijoles en México, voy a comer frijoles a Chile, maestro. ¿Cómo ven? ¿Ya me alburió o qué? ¡No! no, no, no, no ¿Lo, lo, lo qué pasó? Sí. No, es que no sabe pues, uno, sea, Por si las dublé. No, pues sí, a Víctor un, un gran abrazo y, y este. Y pues que. Y por acá lo esperamos. Y que aquí lo esperamos porque ya hace falta. Al cabo, no podemos irnos a otro lado. ¿A dónde nos vamos? No, pues a dónde nos vamos. Aquí siempre lo vamos a esperar. Sí, no, no hay otra manera sí a ver maestro Marcela retomando el tema de Guadalajara porque parece que fue el tema de hoy sí Guadalajara este yo me quedé ahí en la plática de que eh, la avenida San Francisco que ahora es 16 de septiembre eh, topaba con la con el jardín de San Francisco y ahí ahí estaba el monumento a Ramón Corona sí Precisamente donde pasa la calle, ahí estaba el monumento de Ramón Corona. Entonces, para abrir la calle, como ya lo platicamos hace rato, es que esta la ha dado ahí, Avenida La Paz y la calzada Independencia. Mm. Sí, donde está la gasolinería antigua, sí, sí, en ¿no? este, ahí está. ¿Se supone que ahí empieza la calle Corona? Sí, sí. Sí, sí, precisamente donde donde donde está la gasolinería, uh -huh. sí, la gasolinería. A un ladito del, del, del hotel Nueva Galicia. Sí, que precisamente el otro día lle llevé a mi amigo que le va al Atlas, viene desde Nayarit a ver a Atlas, y ahí lo no había forma, porque estaban llenos los, los hoteles en el centro, y me dice, oye, pues mi papá llegaba ahí, al... le digo, sí, yo también llevaba a los amigos de mi papá ahí, a ver, vamos, a ver si, oiga, este… Yo creo que ya es un hotel de media estrella, el, el hotel ese hombre. De media. De nueva Galicia. De media ya se anda cayendo. Sí, y de media estrella. Ya qué bárbaros, este. Digo tan buen hotel que eran sus momentos. ¿no? En sus tiempos. Sí, era un buen hotel. En los setentas, ¿no? Yo creo que todavía un poquito más para atrás. Okay. Este y todavía en los setentas pues era un hotel bueno, ¿no? Pero, pero cuando sí. todavía no estaba el, el aranzazul, el aranzazú, aranzazú, aranzazú, aranzazú le decimos pero creo que es aranzazú, aranzazú, órale, no sé, por eso un nombre vasco o alguna cosa de esas, y por ahí está un ladito el villarama 2000 también, para los que les gusta jugar billar, pues. No, no, no, allá está también, y luego ¿sabes? los lonches estos de las muchachas, que pinches lonches son como de 80 pesos, no? Ahí. ¿A dónde vamos a bailar, don Enrique? No, eso no lo puedo decir en público, porque me están escuchando, Marcia, no diga esas cosas. caí con el jarocho, ya el jarocho <risa> No, hombre, se murió el jarochito. Sí. Ese iba al UDG, ¿no, maestro? Sí, sí. Bueno, es el que iba con su banda. ¿no? Más, más sí, la porra El médico que Ríos, ¿no? La, la porra del médico Ríos, ¿no? Llevaba al jarocho ahí a, sí. a tocar. Sí, sí, este, el, el efecto. Eh, muchas veces llegué a platicar con el, ¿Y el con el maestro Jarochín. Eh, era un rollo hablar con ese sí, hombre. Platicaba tantas anécdotas. A mí, a, tantas a mí me tocó tantas a conocerlo por un lugar que se llamaba las Asturias, ¿no? Sí, el historia, el historia, la historia. Astor. Sí. Bueno, a mí me platicaron que así se llamaba, eh, que quede claro, yo de eso no sé mucho. No, si es, <risa> si es de esa época <risa> profe, ya le vi la cara. <risa> Sí, ahí es de las historias, es de las suyas, el, el jarocho. No, pues muy padre. El, el jarocho y su escombro, le y, decíamos eh, Y su combo. No, su escombro. Su escombro, sí, pues, por, por todas las muchachas estas que lo seguían, ¿verdad? Ajá. Él <risa> <risa> empezó allá en el Batán, maestro. ¿Se acuerdan del ¿Cómo no? Del Batán. Del batiri batiri. Del batiri, sí, sí. <risa> ahí cerquita de la experiencia, ¿no? Sí, sí. No, don Puro Atlas por allá también. Puro Atlas, de ahí el imperio, ¿no? El equipo Imperio de, de, de donde sacaban jugadores para el Atlas, de ahí sí, salió el Pistache Torres, de ahí era un salió, balneario, el... sí era un balneario el Batán, de ahí salió el Berna García, Sí, eh. claro, Pepe Delgado, ¿no? Pepe Delgado, eh, un amigo mío es eh, muy amigo de, del Berna García, eh, yo estaba chavalo cuando ese gran equipo, que el chavalín el Atlas, también ¿no? era de ahí. Chavarín era no sé si de, de la experiencia, pero era de esa zona. Porque nosotros nosotros entrenábamos y lo veíamos cuando cuando él este inició en el nacional. Chavarín inició en el nacional. Adelante, ¿quiénes son aquí? Adelante. ¿Está? Pásate, pásate acá. Pásale, lo, pásale al, pásale al hotel. Aquí pásale. pásale, pásale. <ríe> Sí, es aquí cada quien llega a la hora que quieres, o sea, No, no, no, no, quédate, quédate, quítate. Aquí el cerrino en una silla. Hay tres. Ah, pues sí, ¿verdad? Siéntate, siéntate, ¿cómo estás, Gabriel? Aquí tenemos estás, Gabriel? a nuestro cuate Bien, Gabriel. Más al chisme. Vamos a ver qué hay el día de hoy. ¿De qué estaban? Estamos, Estamos platicando de todo, de, y de, todo, de, todo. de todo y de, de nada a la vez. Aquí como miscelánea. De todo y de nada. El tema era chabarín. Chavarín, ¿El bar? El bar. Ah, ¿no? ¿no? El meño. El bar del meño. Porque experto, acá, acaba de cumplir no sé si dos o tres años de fallecido, ¿no? Sí. Maestro, un, un poquito, creo que cuatro, no por ahí anda la cosa. Un gran, un gran cuatro el Chavarín. dos mezcalitos. Los mezcalitos. La verdad no tuve el placer conocerlo, pero bueno, va un abrazo para el señor Chavarín. Y de una vez, también de una vez, un abrazo aquí para aquí, el querido Sergio, hace un rato y Marcela. ¿Cómo estás? ¿Qué Hola. va a ser el tema para el Café Filó de la próxima, de de 15 días? No sé qué, qué va a Dime, Vamos, dinos tú. Propon. Propongo, este... Eh, yo te propongo... Nada feminista, por favor. No, yo sé que aunque tú toca yo las defiende y demás, pero no. Todo no, no, mundo las defendemos. Sergio, ¿está de acuerdo? Claro, claro. No, fe no, no, yo no le entro al feminismo. No, no soy. Yo no me considero, de hecho, feminista, pero. Ya renunció la, la a eso. Ya, este, ya agarró la onda dijo. Ya ¿sabas? agarró la onda sí, y ¿qué me, ando y haciendo me... ahí, o sea, no tiene mundo, caso. Ya. Y último los casos, el latiguito, sí, legudo, sí, el legudo, en fin. Sí, sí, sí, ya. Pues no sé, está el tema de lo que hablamos al principio, el proceso electoral pasado. No, pues es que Válgame Dios, otra ¿sí? vez la revolución. Ay, eso Mejor, Zapatista. Pero, pero, juntos hacemos historia, ¿cómo va la Hagamos. Ah, no, ese es otro. Hagamos. Hagamos. Es el partido Aig de aquí, ¿no? Sí, sí, sí. De la UBG. ¿Sí? Órale. Oye, Gabriel, eh, eh, recuérdame cómo se dice en francés esta, este, esta infusión. Ah, ok, es du tonallon. Oh, du tonal. <risa> Me encanta el término, está, está chido. Más ¿eh? Mejor. Más no, mejor, sí. sí. Sí, hablamos que obviamente ya se, eh, se sirve en una muy buena copa, lo que quieras, pero es du tonallon. Es como un boa le tonallon, de un gar de, de metro. Hoy no vino Juan Pablo, con él pudiera salvar el, Sí, hoy no vino el, Juan Pablo con él. Y aquí está queriendo Camarada. Por cierto, los presento. Braulio, Braulio. Hola, Braulio. Oh, hola Braulio. Buenas tardes. Blanco, para más añadidura. Órale. De apellido. ¿Braulio Blanco? Sí, señor, porque de la piel no mucho. Ah. Y a mucha honra. Muy bien. De aquí de, de la De la sangre menos, sí, señor. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo has estado, Gabriel? Ah, después de la Pero, fiesta de la música, que oye, por cierto, vi el ese, sábado y no te vi. Pues es que andaba de un escenario a otro. Fuiste ¿Sí? por las caguamas. A mí se Pero me hace nosotros que nosotros sí te vimos. No me acuerdo. ¿eh? Sí, sí, te vieron. ¿eh? Okay. vimos pasar. Me viste pasar. Sí, a micrófono. Eh, no, eh, a lo que me doy cuenta Tú estabas en el escenario principal Cuando yo estaba arreglando unos detalles En el escenario de cantautores Que sí. como siempre en este tipo de eventos Faltan cables eh, Tú lo sabes sí. compadre, siempre hay mira, ni Mil los, cosas, ¿no? Ni los toros tienen palabra de honor sí, Y sí. menos <risa> Menos los toreros, ¿qué pasó? Tú lo sabes Sergio Y si los toros no tienen el clima en Guadalajara Menos este, un evento cultural Es imposible que tenga palabra de honor Y buenos ingenieros de sonido ¿Por qué falló Eso no lo dije yo, lo está diciendo Braulio este, Hubo muchos detalles, muchas gracias al Ayuntamiento de Guadalajara Muchas gracias al Ayuntamiento de Zapopan. Con los recursos que se tuvieron a mano Estoy siendo Hermosamente político, pero sí este, Sí nos faltaron cosas Pero estamos para mejorar Pero salió el evento, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Pero no es que faltó, falló de vez en cuando Casi siempre al principio de las presentaciones Yo estuve ahí Ok, un comentarista externo, adelante. <risa> no, no más eso. De ahí en más, todo bien. Todos los artistas que se presentaron. Vaya un saludo para los queridos Leo Marín, Alejandro Quino y a todos, a todos sonidos, Satanás, en fin, todas las compañías. El bueno de Carajo, Klaus Mayer estuvo bueno, con pues, la banda completa, fíjate, orale. Sergio. Órale, uh -huh. enteritos. A Una. toda la bandera, chinga. Sí. Qué bueno, qué bueno que les fue bien. Yo pasé por ahí de las 4 porque iba a mi clase de paleografía. Tengo clase de paleografía um, ahí a... Sábado en la noche. Así se dice oh, A las 4 día, de la tarde. Hombre. Cuando pasé apenas estaban instalando. También lo puedes traducir al francés. Y saliendo problema, llegué ¿Sí? <risa> Es fácil, nada más que no sé lo que signifique. Paleografía. A ver, Sergio, francés. Oh, no, bueno, este, yo no tampoco tuve chance de estar presente porque andábamos en la feria del libro y las artes en, en Zapopan, pero sí estuve ahí atento al, a la programación e incluso me tocó pues reenviar, ¿no? Porque me parece, bueno, a mí me gustan mucho los bomberos. Oh, ¿no? Muy buenos. Y este y desde luego dije, no, pues sí quisiera estar, también venía por ahí un amigo, Dego Martínez, ¿no? Sí, claro. Y, y, y me invitó también, sí. pero pues tampoco pude estar, pero creo que la, los comentarios es que estuvo bien, pues. ¿no? A ustedes, bien. los, eh, ahora sí que los uh, con experiencia de Jalisco, ustedes dos. Válgame Dios. Pues sí, ¿Qué no qué lo pueden negar. Tan eh, sí, hombre. De decir que son... Casi casi le digo gracias, me cae. Tapatapa de corazón. Casi casi le digo gracias. No pueden negar que, bueno. De, eh, recuerdo muy, muy bien Hace como 20 años que era el héroe De la programación eh, cultural De Jalisco, por fortuna Para bien de Guadalajara, eso ha quedado a un lado Porque ha habido demasiadas cosas Ya no era el detalle de que traía Una obra de teatro, eh, circoteatro Y que era novedoso para Guadalajara Este tipo de actividades ya son comunes E incluso eh, Casi a veces siento que Por más que haga esfuerzos Ya no soy esa luminaria Por, por fortuna, ya hay demasiadas opciones, incluso, si ¿sí lo voy a decir, Atracción Espadilla. Atracción Espadilla también funciona. ¿En la UDG en o dónde? Pues Atracción Espadilla, mi amor. En la UDG. Atracción Espadilla. Algo por ahí, algo por ahí. <risa> sí, cerca, se cerca, cerca de la carpa. Se le llama Phil, se le llama... Atracción Espadilla. Yo fui al Kush. Okay. Yo, yo también. <risa> Pero vuelvo a Si ¿sí se acuerdan ustedes, cuando realmente Es más, el primer concierto de Rod Stewart, que para claro, nosotros Era, yo, yo, yo, a carajo, no, yo, iba a venir Rod no, Stewart no, al yo, estadio sí, Y era dificilísimo, claro. y actualmente y el, este Esta fiesta, nada más tuve Cinco, siete mil personas Cada, es difícil, cada Tres, cuatro años Pero son muchas personas, son muchas personas Gabriel. Fíjate que, es que yo me acostumbré a los ochenta mil Que teníamos en Bueno, bueno, bueno, este la población de Guadalajara se ha reducido ¿verdad? de alguna manera unos a están... ver Sergio aquí también te va a ha reducido no creo que ha crecido pero no, se, ha se ha diversificado, no unos están en el internet otros están este ahí está es que es eso hay muchas formas evolutiva ¿no? ahí de de este tipo de, de eventos no de formatos pues de cambios en la producción? O debe, debe de ser maestro, de porque eso, eso se llama evolución, ¿no? de alguna manera la sociedad también evoluciona y a veces implosiona y luego los chavos de ahora, de hoy en día pues tienen otras directrices, ellos este, como que los temas culturales no les entran ni por ningún lado. Yo pienso que con esta pausa de la vida que hubo, Se perdió mucho lo que tú decías. Bueno, y se también, es tomando, ¿eh? también es eso. También es eso. Sí, cierto. Pero no creo que haya, en el momento actual, demasiadas opciones. Al contrario, hay que retomar las que había. Y ah, no, claro, claro, claro, claro. Y ahí entras tú. Claro. Ahí entró y todos los de esta mesa, definitivamente, porque somos partícipes del movimiento cultural de Jalisco, de cierta manera. Claro. Pues, bueno, no puedo negar que ustedes cuánto tiempo tienen con esto. E incluso los tercos, aquí hablando de historia. Sergio, más que terco. Aferrado, aferrado. Aferrector. ¿Hace cuándo que te conozco, Sergio? No, pues no sé, como 30 años, yo creo. Ok, son los 30 años que. Yo tenía 12 en aquel momento. En Guadalajara, viviendo. Viviendo en Guadalajara, No, sí, bastante tiempo, ¿no? De mucha raza, mucha gente que aún sigue así como en, en el en el, aferra, en el aferramiento y que, pues, por eso lo hace uno, ¿no? Porque te late, porque te gusta, ¿no? M más que por otro tipo de ondas, pero sí es muy difícil, por ejemplo, generar recurso o bajar recurso, o tener el recurso para hacer eventos de estas magnitudes, pues, ¿no? Claro. Fíjate que, eh, bueno, si me permiten. No quiero tomar el micrófono. Ya saben que soy mucho del micrófono y que a veces... Eh, sin embargo, eh, esto que dices ahorita, bajar los recursos. Anteriormente, de cuando yo inicié con esto, eh, era impensable. Eh, a mí me tocó hace algunos años, no voy a decir nada porque ya me fregaste todo ese ratito. No. Cuando eh, o sea, a mí me tocó iniciar con don Alberto Orozco Romero en el SECA. Y estaba ubicado esos uh, miles para cada municipio y eran como 15 mil para cada municipio y era un millón lo que de aquellos tiempos y era demasiado dinero para hacer los talleres con el maestro Nésimo, con, con los grandes de aquel momento y se hacían cosas sin embargo eh, esa onda de bajar recursos no era aún común y actualmente sabemos que se pueden bajar recursos eh, las eh, editoriales privadas eh, tropas de teatro, pueden imaginárselas. Anteriormente era impensable. No sabíamos. Estamos aprendiendo un poco. Incluso proyectos como, el de como los de ustedes pueden realmente para un radio de internet buscar recursos para pagarse eso anteriormente era imposible y a mí me tocó la maravilla bueno realmente no pero, los ocupamos ¿eh? pero bienvenidos, bueno, pues que chingados si llegan los recursos a mí más. me tocó fíjate que en algún momento eh, echarme, nos dejamos Pues en pocas de palabras. más en algún proyecto que me exageré, que di 10 mil pesos de más para un taller que en las cuales no me salían que don Alberto Orozco sacó de su bolsillo sí. para pagar ese taller Pero pregunta para los que no vivimos 30 años antes de ese momento. ¿Estás diciendo que... Pedrador, si sí había, <risa> <sí> había recursos? <risa> bueno, sin y lamentar no pedrados, eh, por favor. A diferencia de ahora... No, es pregunta en serio. O sea, ahorita es más difícil captar recursos privados, públicos, como sea, que hace años. La verdad es mucho más fácil. En aquel momento había bonanza eh, económica. Pero había. O sea. Había mucha bonanza y se desperdiciaban muchas cosas. Porque por lo regular, y lo voy a decir directamente, estoy al bolsillo de 4-5. Y de los 4-5 encargados de la cultura de Jalisco. Sí. Y todo se perdía por ahí. Eh, era además también el momento de una burocracia enorme en que se peleaba el imba Secretaría de Cultura, aunque no existía como tal, este, el Consejo. ...se perdían demasiados recursos... Okay. ...y no llegaban realmente los artistas... ...llegaban apenas como clases... ...creo que el SECA empieza aquí en Jalisco... ...a hacer algo inteligente... ...pero aún nos falta mucho... ...porque los recursos aún estaban muy desperdigados... ...actualmente creo que es mucho más fácil... ...y... Eh, ...hay más recursos... había más recursos? ...de la iniciativa privada dices... No, ...había más recursos de la federación... Okay. ...y que estaban desperdiciados en los bolsillos de 4 o 5... ...órale... ...y lo puedo decir... Es más, voy a decir de una vez. En alguna ocasión me tocó ver que en una exposición, Pete Porte, el 80% del presupuesto para esa exposición, solamente para museografía, se lo llevó un vestido de una esposa de un director de Cultura Jalisca. Bueno, pues lo requería pues en ese momento sí, también. Sí, no, no tenía vestido. Sí, hombre, qué, qué falta de es comprensión. Así. Pero bueno, a ver. En suma, Gabriel. El momento es propicio, está bien Sí hay forma de tener recursos Para los jóvenes, como aquí tenemos uno Que también interesa, aquí vienen jóvenes ahí, Por ahí teníamos hace rato Un, un director de cine ¿Y, y aquí de repente Vienen escritores y vienen, sí. sí es eh, algo fácil Llegar a ese recurso Hay muchas posibilidades Hay cosas de hacerlo bien ahí Hay está. muchas posibilidades Fácil yo creo que no es. Nunca ha sido Pasad nada fácil viendo en dónde y con quién. Joven, eh, en la vida nada es fácil, hombre. <risa> nada la, es mira, la, en la, vida. la la única fácil El es la novia. Es la única fácil es pero... la novia. Para acabar pronto. Pues cuál, porque ¿La las vida no más. No, bueno, pues también eso no, no lo podemos resolver en este momento, pero por ahí, por ahí está la, eh, la cookies que siempre anda buscando, ¿no? Ya te la presento y ya está, ¿no? Siempre anda buscando novio, pues ahí está uno ya, un candidato. No, no, aquí, aquí el tema joven es que también la gente joven debe de buscarlo, ¿no? Más bien ¿Sí? la gente joven busca lo fácil, pero no lo es. Por eso ellos quieren todo al momento inmediato. Por eso, entonces eh, eh, ese es el tema. Eh, si hay forma, dice Gabriel. Bueno, pues hay que buscar la forma, la manera. Claro. Sí. Eh, Un atleta, bueno, cualquier actividad en la vida. Si tú no eres constante, si no luchas, si no pues nunca lo vas, nunca vas a llegar. Claro. Entonces creo que también hay que poner nuestra parte, ¿no? A eso Todo pero... requiere esfuerzo. ¿no? Así es. Lugar común, pero muy cierto. Y quisiera sentirme tan locomía como mi querida compañera. Sí, hombre. <risa> <risa> Digo, yo no sé de cuándo acá ya trae este un abanico, Marcela, pero sí, bueno. Este, ¿De dónde es es, es que hace mucho calor. Ah, hace mucho calor. ¿Y cómo es, permite? Es estamos, calor? estamos como 22 grados. No, pues la, onda Marcela, está está la, la diversión. <risa> la diversión. <risa> Pueden imaginarse, una que viene de radio, no sabe, eh, no sabe, no sabe. Eh, que estamos en dos, bueno, que hacen aquí los señores Muy Un gran aplauso a quien hace este, pues, eh, este programa, ¿eh? no ante este programa, todos los demás, porque sé que no es el único Y son muchos, en ya este, vamos cerca del 28 por ahí 30 centímetros por, por 40 y hacen algo maravilloso Bueno, eso también hay que agradecerlo aquí al maestro Sergio, que él nos facilita el espacio y ha sido tan propicio y tan agradable estar por acá, ¿no? Que ya le ganamos como 10 centímetros. Sí, más? ya <risa> ¿Eh? ya eh. son 40 por sí, 50. Sí, sí, sí, como los pinches holandeses, ya le estamos ganando al mar. Sí. Ya, al rato vamos a estar en el baño mejor. Sí. <risa> Digo, para allá no ya levantarnos. Ya mejor. Pues sí, ya. Mejora, fresco, mejor. Sí, sí, pues ya, nos vamos para allá. Ya ahí vamos a tener nos la basílica, y, y, y, y, y, O sea, va a estar más chido. Oiga, ya, que te todo cosa, la tengo mano. que hablar, aplaudirles. Que sí que tienen sí, gente eh, que veo pasar. Regreso a mi función de, la, de los jueves, de los martes, evento. Paso por aquí, de camino de una copa a otra copa. Y sí, siempre díganme. tienen gente. Y siempre tienen a gente como. Ve nomás. Es que no son gente. No se aplicaron. No se no, aplicaron, no, no bien No se aplicaron. No, no, tienen un público. O sea, crecido, ah, güey. Bueno, cada, entonces... cada, cada quien sus fantasmas. ¿no? <risas> ¿Cuántas veces? No, pues aquí el maestro Sergio, este, el café está muy chido. el ¿Cómo se llama es este? El mezcal. De, el, ah, no, no, no, perdón, no, este, el tú no ay, yo, no no es, no es, no es, yo. A Presencia, les, ustedes, sí, sí. Muy, ese está sí, muy chido, la plática está muy chida, este, de repente hay mucha actividad, porque el maestro no para, ¿verdad? No, de hecho. No para de Ayer fiestas Popan y hay una pequeña, <ríe> un stand. Un stand que pasé ayer, por eso te dije, fui ayer y no te vi. Es que estaba acá, por eso no lo vi <risa> No, de hecho, ¿quién la...? Yo la puedo melodía. decirlo, ¿eh? Porque <risa> lo vi pasar por cornilla y iba para allá sí. y después iba allá atrás Marco Antonio Gabriel con una, con una carrito de libros que iba con él. Eh, sí, sí. Ahí está, ahí está. Y Marco Antonio, siempre. saludos. y ¿Dónde siempre? andas Marco Antonio Gabriel? Ah, ¿verdad? cierto, anda por aquí, sí, sí, cierto. de hecho, un día lo vamos a invitar al programa para que nos platique de su obra literaria. Órale. Sí, ya sabe que, que no tenemos tema aborrecido, Marce Aquí no, todos aquí son bienvenidos. bienvenidos. Sí, siempre hay algo que hacer, con quién estar, sí, platicar, convenir, ¿no? Y, y es muy chido, pues, que se generan aquí los... los Pues que son como conversatorios involuntarios, ¿no? Sí, Alguien está hablando me... y el otro escucha y se mete a la de plática y, de... sí, y estamos de... ahí todos opinando sobre lo que no sabemos también. No, y hay emociones fuertes. este, La otra vez estábamos tan chido aquí platicando y bueno, ahí nos vemos, ahí nos vemos. Y yo me, me, me pasé aquí al baño, al tocador y, y de repente regresó la persona a que se había ido porque lo iban a saltar aquí. Luego, luego, le digo, venga, cabrón, ya cerró las cortinas. Y... Normal, ¿no? Eh, sí, normal, como. Llamamos Cualquier día en el centro de Guadalajara. Guadalajara. Llamamos a la policía, le digo, ¿y para qué chingados? <risa> si no van a venir. <risa> Todos no, no van a venir, pues para qué. No, sí. Hay que poner. En a lo menos el grito. A mí oh. se, se me hace importante. Debe de ser importante. ¿verdad? Y bueno, el 14 de julio, díganme qué hacemos. ¿El 14 de julio? ¿De qué año? De este año. <risa> ah, 1789? 1789. Bueno, es que estoy ubicando apenas que día estoy. <risa> que, ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué ese va a ver ¿Qué eventos hay? Uy, cuando parecería. se tomó. Aquí los la toma de la tres, pastilla. Este, la pastilla que se tomaron sí, día. La, ¿eh? la pastilla. Se tomaron la pastilla el 14 de julio. Ah, cuando liberaron al tipo aquel que tenía tres pajaritos enjaulados con dos sí. gorriones muertos. En... Y ya lo guillotinaron, pues el pito sí. lo cabrón, ¿no? Sí, también <risa> a una morra ahí, toda piruja, también la guillotinaron. Bueno, bueno. Porque yo man. no dije el término, pero. Sí. Eso, eso no podemos <risa> afirmarlo, ¿verdad? Pero Tal tampoco, tampoco que negarlo. Sí. No, tampoco, tampoco. Según, tampoco. Según los anales de la historia. Dumas. Sí, y a la aparentemente. Sí, al parecer, dice, <risa> <risa> dice el Ministerio Público. Al parecer, este, una fémina. Y mira, a Dumas, uh, Alexandra Dumas, Dumas, para nosotros, eh, que creo que es el. Mejor novelista histórico de la historia del mundo. El de los tres mosqueteros, ¿no? Así es. Cuatro, bueno, es que eran, eran dos. dos. A ver, a ver. Bueno, bueno. No, no, dos eran dos Dumas. Eran dos Dumas. Ok, el, sí, eran dos Dumas. El otro ¿Y era hijo? medio hermano y el por hijo, eso no dijeron no que eran hijo... nada más era... bueno, eran hijos de la chingada, sí. pero <risa> dejaron a uno a un lado, pues, para acabar pronto el tema. Sí, eran cuatro mosqueteros. Eran cuatro, pero uno no figura. Atos, Pocos, Portos, Saganis y D'Artagnan. Y, y, y a ver quién se acuerda de los criados. ¿De cuáles criados? ¿De los criados de cada uno? <risa> Yo me acuerdo de los malcriados, ¿sí? Ok, no. No. Planche, rimo, basa y mosquetón. Pero más bueno. allá de eso... Eh, Oye, a ver, ahí tengo una pregunta. Bringe. ¿Y a quién le salió primero el bigote? De <risa> es obvio que es, fue es, al... es obvio y evidente sí, que, la obvio que, la chica. que fue al conde de la fea. Ah, al condo de la fea, es decir, Atos, que es el ah, mayor de ellos, ah, okay. Que en el momento de los uh, tres mosqueteros, pero a lampiño, Atos. No, no, no, no, no, Atos, imposible. No, no, no, no, no, no, no, no. Eso, no, no. no para Ese nada. Incluso fue, no son personas. sí, hombre. Estamos hablando del mayor, que ya está hablando para los tres mosqueteros y ya era el mayor, de. ¿eh? Obviamente ya D'Artagnan era un mosalvete de apenas 17 años, 16 oh, años, ah, cuando llega con su rocinante, con su caballito amarillo. Y pero de pero rocinante no era el caballo. Esa no, es no era otro. ¿Tú ¿Tú otra, era otra novela española. Es otro capítulo. Güey. Es otro capítulo güey. <ríe> <ríe> español, por cierto. Oye, a ver, le está haciendo efecto el, ¿cómo se llama esto? El Tonayán. Tonayán. Sí, no es no Sí, sí. Bueno, total que el pinche Rocinante no estaba ahí. No, bueno. Ese era es, es, molinos. Vino de visita, okay, pues. Era, de digamos, <risa> era un jamelgo. Un jamelgo. Ah, es que no Rocinante así. era un jamelgo, tal ah, okay. cual. Ah, tal cual. Y eran del mismo color, okay. amarillo. Okay. Pero bueno, okay. si quieres, eran hermanos. Órale. También. No, fíjate que cuando incluso, cuando entra D'Artagnan a París por primera vez, muchos de la gente que veía por ahí, como estaba de moda la novela de Cervantes, eh, lo compararon precisamente con El Caballero, porque estaba de moda. Estamos hablando que son años apenitas. Contemporáneos son... a ambos. Sí, pues. así es. No recuerdo. La... Mira, la, la verdad, como disculpa te la vamos a aceptar, pero nada más ya por esta vez. ¿Verdad? <risa> no más, no que... metas a un personaje. de Yo lo único que te puedo decir ¿verdad? es que el Marqués de Sade estuvo preso y lo y lo liberan después de la toma de la Bastilla sí, y que no tuvo tiempo para escribir tantas cosas, lo, no tuvo tiempo lo, para hacer todo lo que dijo. Lo, lo tenían en el boiler, al cabrón. <risa> y no. Sí, no. He leído gran parte de sus libros y todavía Aburrido. No. Y todavía me asusto. Aburrido. ¿En ¿Ah, serio? Aburrido. Ya a esas sí. alturas del partido ya no se asustan. No, no, no, desde antes, desde sí. desde antes. Estamos hablando de que en esos momentos, Babé, los rusos... No, ya estaban, ya, ya, ya, ya, ya. Ya estaban con otro rollo. Este, aquel... ¡Ay, sí! No. Nah. Todavía me asusto con el marqués de Sade. ¿Cómo es posible? ¿Qué se me hace que la señorita aún cree que las 50 sombras de CD. No, yo no leo porquerías. Venga, venga, no. venga, venga. No, no, no. Yo hacer? tampoco la he leído, no puedo opinar de no, lo que no. lo leo. Tampoco leemos porquerías. A <risa> ver, <risa> <risa> a ver, Gabriel. a, a Hollander, no es cierto. A, a ver, Gabriel, y Cyrano de Bergerac, a ver, ¿qué nos platica? Cyrano que, de Bergerac, ¿qué mí, nos platica este, que Cyrano? Edmo Gostin, Edmo Gostán, qué cosa curiosa. Edmo Gostán. mucho antes de que eh, el autor... Párale. de que el autor que escribiera Cyrano, Bergerac, sí, sí. Eh, Cyrano de Bergerac Cyrano Cyrano. Eh, Cyrano, Cyrano escribió la primera novela de las primeras novelas de ciencia ficción Órale. a un lado de Voltaire Órale. porque eh, eh, el Cyrano, Cyrano real Cyrano de Bergerac que existió sí, escribió sí, sí, del sí. El Viaje a la Luna y aquella, si recuerdan aquella maravillosa película de Steve Martin en la que salen los marcianos que dice sí. Que están en la luna Exactamente Los y marcianos llegaron no, no, Llegando Bueno, pues yo no tenía No, no tenía cosa. forma eh, Pero Cirano no. Vamos a Cirano es una de las obras perfectas De la literatura eh, es universal Muy bella el eh, asunto eh, ahí ¿no? no Y me refiero si sí, Es Hay que tener un director De teatro Pendejo Para que esa obra La hagan mal Órale. Pues sí, son los cinco actos, son perfectos. O, o un público pendejo para que aplauda, también puede ser, ¿no? Ah, no. Pues sí, que... ¿verdad? Puede ocurrir, puede ocurrir también. Bueno, es que no te pongas. De pendejos pendejos, ¿Se, acuerdan, ¿se, acuerdan de, ¿Se acuerdan de esa, <risa> la versión de de Pardieu? No. Jar de Pardieu, aquí llega mmm, bueno. Eh, con 1492, aquí se hace algo maravilloso, ¿no? Pero con su versión de Cyrano. Me gusta más la de Chapo del Mundo. Pero de Cyrano, cuando dice... Órale. El enorme, moné. ¡Moné, el enorme. ¡Enorme, moné! ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Enorme! Pero nos puedes decir en español, porque yo no entendí ni sí, sí, imagen. <risa> Hablo poco español y el náhuatl sí, Así, no mastico. Además, lo entiendo mucho. Eh. Dicen este? Con una cachetadita entiendo. El es en de Guiz le dice... Mi nariz es grande. ¿Cómo te atreves a decir que mi nariz es grande? Orale. Mi nariz es enorme. Y aquí empieza la tirada de la nariz. Y la tirada de la nariz es que eh, empieza con los... Este, ah, son los 15 versos maravillosos. Eh, todos perfectamente bien hechos de Edmongostá. Edmongostá, además de esta parte, también la de la pastelería, es maravillosa. Cuando el pastelero hace estos estos perfectos de cómo se prepara un pastel de chocoláticos, por el estilo. Es una obra maravillosa, perfecta. Cinco actos que hay que hacer un muy mal director para ponerlos mal. Órale, fíjate que de repente, cuando tocaba la guitarra así con biscuates y todo el rollo, a mí me, me pedían mucho la, la melodía de Cirano. y si la recuerdas con José José. Y yo eh, ¿Carajo? te lo sabes. No, señor. Cuando, cuando iba a empezar la, la melodía, alguien me dijo, oye, pero esa rola qué onda, sí la entiendo más o menos, pero qué onda. Ah, es que necesitas conocer la historia, Sirán el la narizota, y, uh -huh. y escribía, pero el amigo, y él, lo que nosotros sabemos, ¿no? ¿Qué? Este. Y dice, oye, qué buena onda, ¿no? Qué buena historia. Fíjate, esa melodía la escribió un argentino. Roberto Livi. Le escribió. Y este, todavía me la viento por ahí con mis cuates cuando me reúno con ellos a... a la guitarra? Me ahí está. ¿Le pasas la guitarra? No, no, no. No, no pasas la guitarra, no. please. No, estamos no, le... alegres estamos en vivo, adelante. No, no, mejor este, la escuchamos aquí con él. ¿Tú ¿Si la sí, tienes? Cuál? Ahorita te la mando. El no, caso sí, no, el sí. caso es que es, es una historia muy bella, no la digo, a mí me gusta mucho. Hay otra melodía que también recuerdo, este la historia de Penélope con este llamado Manuel Serrat, que nos sí. canta una mm. canción muy chida y es una historia muy chida, ¿verdad? Mm. Porque Penélope cosía y luego ya descosía, ¿verdad? <risa> sí. <risa> sí. o sea, primero hilaba, luego deshilaba. Total que no me caso más que mi madre estoy esperando a aquel ya cuando regrese ya está muy viejo y bueno, pues ya no hubo nada. Y es es este... la santa eh, patrona de las eh, costureras tonaltecas, no? Pues más bien de las cultivas del Metate, porque de haber dicho, no, yo, yo me caso de mi madre, porque no voy a estar ahí, y no, no es peor que yo, no, no, no, tantito nomás. No, si has oído esa melodía de José José, Cirano, sí, Y al sí, sí, rato, Cirano, Ahorita, ahorita no. acabando el programa no la echamos, Okay. Ok. ¿Sale? No, pues ya viene, ¿no? No, ya no. Ok. No, no llegó. No el programa, al fin y cabo, tenemos ¿El el... Que, Y ¿Ya? estoy esperando aunque Marcela... Eh, Marcela, perdón, este... Son 58 ¿verdad? si sí, alcanza. Eh, que Marcela nos proponga el próximo tema. Pues había comentado en las pasadas elecciones, está eso... Está la crisis del agua... Ándale, nos vamos a Monterrey. Acabo de venir de Monterrey, ya me voy otra vez. No, ya se van a venir sí muchos de Monterrey para altura. acá, porque no hay agua allá. porque aquí sí llueve. Aquí sí, sí llueve, aquí no si como llueve. otros. ¿eh? Sí, tengo planeado ir a Monterrey este, próximamente, acabo. fui el mes pasado y. Ahí creo que... a Cuitlau, creo que, ¿eh? ya cuatro de por allá. Sí. Pero te llevas todo el pura, ¿eh? Sí. O sea, no sé si hayan visto algo rarísimo. De que todos los eh, supermercados no tienen Coca-Cola, no tienen refrescos y todo el agua está acabada, sí. y, pero el agua pura, el refrigerador de agua pura está lleno, que no les gusta. Allá en Monterrey. No tengo ni de maldita idea por qué, pero lo vi el día de hoy. Yo lo que vi es que hubo un incendio allá en, en Escobedo. Que Orale. los bomberos no tuvieron ni siquiera para sí, pagar bien. el hijo una pues una miada, chingada, cabrona ya. Una miada, ¿verdad? De hecho, ¿en el Escobedo hay una machaca muy buena. ¿eh? Sí, sí un pero machacado. Está muy <risa> Sí, y ahorita. <risa> y ahorita como están las cosas. Pues más. Y con esas temperaturas de 40 grados. Hijos de la frase, sí, sí. Cutlabuck. Para que haga compadre, pues que importen el agua, ¿no? De Estados Unidos les gusta el pues se creen gringos. Pues, pues que digo. saquen ahí. Ah, es del Río Bravo. Una manguerita. No, además tienen no. mucha feria los de Monterrey, hombre. Para ellos no, no, no, no. Pues figura. Ya, dijo Total, la que él, y ya. ya dijo aquel que no hay ningún problema. No pasa nada. ¿A fin? ¿Qué y hago? Aunque, bueno, no es su problema, si recuerdas? Él dijo que no era su no problema. No es su problema. Era problema del Bronco y del ¿Eh? gobierno de la y conagua el que, el que de la él nada General, más es gobernador que nada más es el gobernador okay. y por eso metió al bronco al bote otra vez sí. ¿Eh? y, y que Voy con incluso eso, que si hay corte de electricidad es cosa de la cfe Él nada más es gobernador. Él nada más es el gobernador, o sea, porque ah, le exigen a él. Sí, qué chingados. Él hace sus TikToks de buena con calidad. De buena razón. calidad, claro. Sí, se pues han dado eso, cuenta? eso fue lo que lo llevó a la gubernatura. No, bueno. no, no, no, no, no hizo. Fue lo de los, <coughs> los TikTok de ella. Sí, de Mariana. sí. Y no podemos negar que la tipa tiene talento. ¿Y quién es Mariana? Digo, esposa, por si, por si Mariana, me preguntan. Fosfo fosfo La fosfo Me ah. gustan mis tenis, fosfo, ¿La de los fosfo. Los tenis. fosfo. El otro diciendo, y que estuvimos en Terán y en Santiago, y que quién sabe qué, y la, ¿qué opinas? ¿Te gustan mis tenis? Fosfo, fosfo. <risa> lo que y y lo hizo padre. ganar. Y lo hizo ganar. Sí fue ella, ¿eh? Y luego ahí viene la banda Fosfo fosfo a Jalisco con el padrino Alfaro. <risa> Y ahí sí voy a decir de una vez aprovecho, ¿no? De una vez. Obviamente, si la campaña política de MC se va a basar exclusivamente en payasitos de esta categoría, sabemos que tienen cierta categoría, que van a tener un 5 o 6% de. Pero síganle, por favor, síganle. No, y luego, quien gobierna la ciudad de Monterrey y es el hijo de Colosio. Sí, pero que le sigan, al final y al cabo no, no nos van a estorbar, al contrario. Está bien, es más. Yo le doy desde aquí un abrazo y toda mi consideración a Alito Cortés. Pero no te enojes, sigue, No, no, no me enoja, al dos veces al día. Alito Cortés, sí por puedes. favor, que él ¿Sí? continúe con la presidencia del PRI, porque nos va a hacer mucho. No, yo me solidarizo con mis amigos regios porque sé que no la están pasando. Está feo. Está, Está feo. Cuentas, Está, sí, yo les digo que el día que llovió aquí fuerte y les dije, ay, no, qué envidia. Yo sé que nos están envidiando. <risa> pues vénganse para acá, hambre, raza, vénganse para acá. ¿verdad? Sí, la raza, vénganse para acá, oh, raza. Sí. Pues, ¿qué andan haciendo allá? <risa> Salva vidas y es un torrelado. El caso oh, es sí. que a ver, este, viendo ahí las cosas, los del Movimiento Ciudadano que gobiernan, que son dos nada más en el país, ¿no? Supongo, sí. ¿no? Que gobiernan. No, son tres. Son tres. Hay tres, tres, tres, estados, ¿no? No, es nada más el, Nuevo, Nuevo, León Nuevo León y Jalisco. Y tienen varios municipios. Por ah sí, por pero el, ah, de hecho había un comercial que salía en la sí. tele todavía hasta hace poco decía es que Movimiento Ciudadano no, no este, no es, es un partido pequeño y, y luego le dice el otro ¿cuál pequeño? Si, si, eh, si gobiernan los dos estados más fuertes del ¿Sí? país que Jalisco y Nuevo León, sí, sí pero se lo están acabando a los dos. Uno, los queriendo, el uno, el uno queriendo este hacer su movimiento inmobiliario y okay. el otro acabando. ¿Contra el agua? quién? Aquí está muy curioso, ¿eh? si me permito, y ahí sí, ya sé que es políticamente incorrecto. ¿eh? Al fin y al cabo, su programa es políticamente Correcto A los que van a meter al bote es a nosotros sí. ¿tú? Sí. Hecho, Yo no soy es Martín programa, Es ¿verdad? algo muy curioso que eh, Movimiento Ciudadano está ya buscando Un un, este, un enemigo Obviamente ya no puede con la federación Sería tonto No puede por aquí por allá, se le ocurrió agarrar Obviamente la Universidad de Guadalajara uh -huh. Y entre eh, La Universidad de Guadalajara, obviamente, contra Atracción Espadilla. Y... Eh... atracciones Espadilla. Lo siento mucho, pero es muy adecuado. Ya dijimos que le íbamos a invitar aquí al programa. ¿Eh? Vamos okay. a invitarlo aquí. Lo vamos a Digo, si a no el... viene, no le hacen. Nosotros no, vamos no, a cumplir no, no, con, invitarlo, cabrón, con invitarlo. <risas> eh. Si no viene, ya es un pez. Pero lo curioso sí, es que... Entre Alfaro, está buscando MC, buscar la enemistad con Atracción Espadilla para buscar enemigo para subirse el cuello. Eh, ¿Le va a alcanzar entre que cada uno tiene sus inmobiliarias aquí y allá? ¿Cómo le van a hacer? Lo o sea. que no va a alcanzar es la tierra, Gabriel. <risa> sí. No, no, ya estás viendo que están haciendo para arriba. Sí. Guarajara él no es lo tiene tope. Para el lado. No, para no, arriba, Iván. Otra van. vez va a haber crisis del agua. ¿Cómo le vas a hacer para subir o. el agua hasta allá? Pues vean Chapultepec. Con una bomba. Sí. Pues se supone que con una bomba, pero imagínense Pues sí. No bueno, Guadalajara en algún momento va a estar destinada a, a, a su carencia de agua va. sí, no, ya sobre Monterrey. Eso sí. Es, es, la única ventaja que tiene Guadalajara sobre Monterrey. La mucha. Laguna, pero es que aquí llueve. Sí, sí, sí. Aquí llueve. ¿Eh? Aquí no llueve aquí, Allá no llueve. Aquí no. sí. Y está la Laguna de Chaparra, que sí. aunque esté toda contando. Sea, nada Ya tenían la grande, presa Santiago ¿verdad? y está seca. Se la acabaron. Se la acabaron. Y que, bueno, también es cíclico toda la cosa. Sí. Pero desgraciadamente, a cómo están los precisamente los conjuntos inmobiliarios que han mm, secado los cerros, toda la cosa y el deslave, se lo están fregando. Bueno, pero a ver, Aquí Gab tenemos el problema a de ver, la a ver, primavera. A ver, a ver, Gabriel, un segundito, permíteme. Ok, Guadalajara va creciendo hacia arriba, hacia el cielo, va Ajá. Sí. Uh -huh. Y hacia dónde más puede crecer... <risa> Fíjate Esa que es, que es mi pregunta, sí. nos vamos para abajo Muy buena, qué muy chingada. buena, muy buena Porque yo hace unos 10, 15 años me decía ¿Cómo puede crecer <coughs> Guadalajara? Y digo, no, pues ya tenés, está la barranca y toda la cosa ahí Y no el bosque, ya no se puede tú dirías Acá tenemos cosa? el bosque sí. Ya no se puede Y tú dirías qué y ve todos los fraccionamientos Que hemos inundado, eh, hemos fraccionado Lejomulco, En Ríos, en Pobre comulco Y toda la gente que mmm, Dio sus centavitos Para hacer una casita y hacer algo Y cada año Entumala, tiene problemas con el agua que ya, no, Más bien inundados, inundados Completamente la es que conmulco no funcionó Pero es que, bueno, porque hay una bola de bala Alfaro, <coughs> perdón, tú sí No, aquí, aquí lo que ocurre Es que es un problema de población, pues uh -huh. A mayor población, mayor problema Sí Porque tengo que llevarle, vamos, yo me estoy poniendo la postura Del gobierno, no es que los defienda, pero a todos Tengo que llevarles los servicios sí. Tengo pero que llevarles agua ten... mm, Pues está Toma cabrón la planeación. Mm, Parte y parte el crecimiento desmesurado de la ciudad si tú claro, vas a supongo que conocen la ciudad de México ¿eh? uh -huh. sí allá ah, el señor nació allá porque okay. sí, ah bueno pues, entonces estoy hablando con el, el, el apropiado este, sí pero no en la Roma desde ahí de en desde Chalco hasta el otro hasta Caso Chimilco y todo pues es un eh, allá se acabaron los canales el bueno se acabaron el lago estos cabrones sí. <risa> bueno no tú. ¿eh? Y queríamos ancestros. hacer un aeropuerto. ¿eh? Eh, a lo que por cierto, ¿eh? no se han visto fotografías. Está resurgiendo, muy bonito. Le falta mucho, pero está resurgiendo. Esa parte. ¿Te refieres al sí. que cancelaron? Sí. Sí va a quedar, sí, va a quedar eh, debajo del agua. Pues, pues es, es, que es Es obvio. Es, era un vaso regulador. El, sí. el, el, ese lago. El, ahorita no era Nabor Carrillo, ¿no? El, el, el, el, el lago ese. Eh. Pero tú sabes que los priistas y los panidistas Estaban ahí, sus intereses Y entonces iban a, a, a vender los terrenos Acá al aeropuerto que está dentro ¿Vieron? de la Ciudad de México Por eso era el otro aeropuerto Y entonces por eso están enojados Sí, vuelvo a decir sí. esto No lo digo desde un servidor Lo digo desde mi otro eh, Mi otro yo Sí, mi otro yo Sí El peñanditismo Hijo de la fregada, qué bueno que es va a quedar a deber. Sí, qué bueno. Sí. Y sí. Qué bueno que regresen venaditos y compañía. Que ya está empezando. Ya hay casa de conejo de nuevo. No, bueno, bueno eso sí, sí, es, sí. Es, esa, esa noticia sí, pero, sí es buena. ¿no? Y los patos. Oye, y habla, hablando de patos? conejos, tú lo cocinas muy sí. bien. ¿no? Ahora que me acuerdo. Ah, sí. ¿no? <risa> <risa> Algún día que los invitamos uh -huh. Órale. Que nos invita a comer conejito Sí, con, conejo a las finas hierbas O a la mostaza a Pobrecitos, la mostaza. a mí me gustan Los animalitos, Por... no me los comería Ah, Nunca has comido una La, A ver eh, La Esa la, la, la, la, la, la, la, la, es una marca de Ternura, leche. Ternura líquida en los ojos de una vaca ¿Es lo mismo? No, pues sí, pero ¿Cómo es pollo, no? Sí Hipócrita <risa> Pero es que esos ya los modifican <risa> genéticamente, o sea, Gabriel, ya son otra cosa. Hay un conejo, que a esos no sé. Son de, son de cría, ¿no? O sea... Es, Pero es como, saben igual, como dicen re que, re bueno. que en Corea, yo conocí un coreano y yo le dije, oye, es cierto que en Corea se comen los perros. Hace mucho cuando estaba yo en la universidad y luego me dice sí sí comemos perros son de crianza no se los comen como aquí sí, oh, <risa> eso oh, <que risa> es perros. la pura neta ¿eh? <risa> la no es la pura verdura sí. a, a, a mí mis, mis tacos Taquería. de la esquina Taquería. no Taquería. me los vas a insulta y tú me vas a dar la razón vamos a ver la principal fuente de proteína de los de los antiguos mexicanos antes de que llegara este en los uh, españoles de dónde venía Pues no sé, supongo que de los perritos. y los, los cholecuincles. Sí. ¿Y sí, de los cholecuincles. Sí, de los Se comían también, a, a los hacían pozole también. Al... Bueno, al final de cuentas tenemos que alimentarnos, hombre. Pues, ¿sí? no, no, no hay que hacer un drama por la comida total. Si no te gusta comer esto, pues no lo comas y ya. Y si es un conejito y le pones nombre, no lo hagas. Pues sí, <risa> hombre, imagínate que... Eran... Yo, yo tenía un conejo que se llamaba Virgilio. Virgilio. Sí, hombre. Y miras Leía que va mucho el que Mirás qué vago era el Virgilio. Se pero comía las bueno. escobas. Yo también tenía un Ah, no, las escobas, el y cable los... de la computadora. Se comía sí. todo. Me, me hacía un desmadre. Este Y, lo, y, y fíjate, yo salía, a, a, había una, de, una verdurería y en la pura esquina de la casa. Entonces ya iba y compraba las verduras, ¿no? Para. Las señoras, a ver, te traes esto, cabrón. Tres kilos de papas y tráeme. Ya yo llevaba la lista. Y entre ellas había cilantro y esas ondas. Y luego me decía el señor, siempre que iba. No, dele no sé qué cosa. ¿Conejina? No, no, no. Una perejil. Perejil, Dele perejil a su conejo. Sí. Los, no. La caca la hace más cuadradita. No, y es que me decía, mire, este, alimentándolo así, luego saben, bien sabroso, que no sé qué. <risa> le da sabor <risa> sí cabrón Y yo me quedaba así Pero Si no lo quiero para comérmelo Y le decía, no, no me lo voy a comer Es mi mascota Bueno y el señor estaba en su onda Que siempre que iba yo a las verduras <risa> sí. Siempre me decía lo mismo ¿va? Fuera del orégano para Y una que... vez ya encabronado no, usted, Le digo señor que no me lo voy a comer ¿no, ¿no entiende? Verdad. Ya la señora volteó y le dice Viejo Ya te ha dicho muchas veces el señor Ya borra eso por favor Total que ya el pinche conejo Este hubo que llevarlo a, al bosque este de aquí, de cerca de Zapopan, ¿no? ¿liberaste? A los colomos. ¿Lo ¿Liberaste? Sí, liberaste? Sí, no había otra forma porque le llevaron una novia que se llamaba Penélope uh. y total que la novia este, falleció porque este cabrón. Eh, no, <risa> olvídate. Imagínate. Okay, este, es, Lo decíamos, se recogía 17 veces al día. Sí, no, no, siete veces viviera 27 veces. dije. Eh, no, pues, de eso pedía su eh. limón. ya 27, órale, pero no, este cabrón era una cosa Son seria. Como las leonas, las conejas. Sí, entonces pelas. Y entonces ya le dije yo a mi esposo, oye, este hay que ver el caso de Virgilio, ¿eh? Porque. Virgilio. Que <risa> Ni... no visitó el infierno, pero lo estaba viviendo. Sí, pobre. Le, le digo, porque mira, este, ya no puede estar aquí. Y, y no puede estar aquí porque ¿cuántos años va a vivir? Yo no sé cuántos años va a vivir. 10 Ahora no, no lo podemos comer tampoco. ¿Qué vamos a hacer? Yo a veces salgo, a veces no estoy, a veces tú tampoco. ¿Qué onda? Total que ya la solución fue que lo agarraron y ahí va este mis hijos y mi esposa lo liberan ahí y dice que en cuanto llegó lo soltaron pues el Virgilio ahí todo ¿no? asustado pobrecito Sí, pues, sí, eh, sí, pues siempre estaba buscando casa. el perejil sí, sí. Ahí. imagínate Ay. en la selva ahí el Gabón, y dice que salieron unos conejos dice no y se le pusieron una recia pues claro. <risas> Sí, lo Y este conejo fifi de dónde <ríe> está. <ríe> lo, sí, imperialista. Lo, lo <ríe> madrearon, imperialista. Y, y, y, bueno, al final de cuentas ya terminaron La siendo violación. terminaron siendo cuates y ya se quedó ahí. <ríe> Sí, lo que, sí claro. vieron que traía billete verdes, sí, Traía guillullo y pues ya ahí fue fue aceptado Digámonos. entre la comunidad. Este. Pero a ver, yo me, yo me quedé intrigado. Entonces, Penélope murió de exceso de amor. Sí, hombre. Como la niña de Guatemala. <risa> <risa> Nomás que a ella le fue el guatepeor, ¿verdad? <risa> sí. esa, esa es la onda. Entonces, que nos estén escuchando. No abusen de eso, porque puede traer consecuencias. <risa> Yo, por eso, nada más tengo cuatro gatitos. Ahí está. <risa> está mejor eso. Uh, no voy a decir eso, obviamente, la broma al respecto, pero te quiero mucho, Marcela. ¡Órale! Este, no es hora de ese de, de, de tipo sí, estamos de declaraciones. Otro Estamos hablando de otro. Ah, es amor animal! La, la quiero mucho, tal cual. ¡Ah, güey! Bueno. Eh, tal cual, espero que en algún momento, bueno, ya sabemos que no puedo decir el nombre de PIP. Es amor platónico. Nos vemos dentro de 15 días. ¡PIP! <risa> pero, pero platónico mar... del legítimo, sí. eh? no, no, de las, no de que se la quiera echar al plato ni esas ondas, no es amor platónico real, palpable ya me dio calor <risa> <risa> ya que lo original. malo que ahorita puro plato desechable usan sí hombre, pero bueno aquí lo que me encanta aquí este el camarada aquí en los controles, ¿cómo te llamas? x a ver, pa también, claro. Para que es sientas Smash. lo que sentimos nosotros <risa> cuando, nos, <risa> cuando nos hablas en francés. Eh, eso es en náhuatl ¿Eh, Es Maya. Eh? Es Maya, ¿no? Ah, no, ¿cuál? sí lo puedo decir. Es Maya. ¿Qué es? Nah, pues pues, lo está fácil. Ixbalanque Sí. Xbalanque. Bueno, ¿y, ¿Y qué? ¿Qué Xblanqué? Pues, ¿Y no, gracias Xbalanque por eh, los controles toda la cosa. Órale. Oye, anda declarándosele a todo el mundo es el, es el efecto de lo que le dan a tomar Sí, aquí, no, sí. yo lo eso por mi rol. El efecto del tonaya. Bueno, les tengo una mala tona ya, noticia. Tonaya, tonaya. Bueno, si yo no francés. Ya sé. <risa> Ay, sí, ya que Les tengo eh. una mala noticia. Sí, eh. lástima que terminó el festival de hoy. tenemos que retirarnos. Sí, Ay, sí, lástima que terminó el por cierto, una disculpa para Sergio. Están ustedes platicando no, de charla de ah, No, No, Sergio, yo creo que ya está dormido allá. Ya. No. Estaba, ah, estaba aquí hasta Marco Antonio y... Sí, los vi que salieron, pero no sé. Sí. Algo tramaban, eh, de okay. seguro, sí, ¿eh? Espero que no sepan. <risa> ¿Algún, no te ¿Algún tema cultural, yo creo? ¿eh? Porque ya ves cómo <risa> son Sí, muy oculto. Órale, pues Marce, un comentario, porque siempre lo hacemos de esa manera. Bueno, pues gracias chicos por haber estado con nosotros. Fue una verdadera sorpresa. Órale. ¿Llegarán? Fíjese qué curioso, invitamos a unos y luego vienen otros. Así es, así es, ¿no? es historia Qué Siempre chido. son bienvenidos. Es, así funciona. Todos. esto, ¿Sí, eh? Ya tenemos invitados, está Pablo Lemus, eh, Raúl Padilla, sí, este Enrique Alfaro. Alfaro. Sí, nosotros ya mandamos eh, las invitaciones. Nosotros invitación. ya mandamos las invitaciones y ellos no quieren venir, es, pues es problema el de ellos, no. sí. Eh, Pero creo queremos sentar a, al dueño de atracciones Padilla. <risa> <risa> con el dueño. Gustó, con el dueño de Jalisco, para, para que, que nos aquí, expliquen eso para de que, la montaña rusa. Para que aquí Ay, arreglen sus diferencias. Nosotros vamos a ser mediadores. Sí, hombre. Okay. Que se, que se bueno. avienten un sí. agua de Tlacote. Y, y, la, y aquí arreglen la, sus diferencias. La pipa de la paz y total. Vámonos este, a lo y, que y, sí. Y, y, y, no, y evitamos este, marchas y marchas, sí, y, marchas hombre. Y, y, aquí, falta y falta de agua en sí, Guadalajara. Falta de agua en Guadalajara. Órale. Gabriel, un gustazo que estés gracias, con nosotros. Gracias, Gabriel. Gracias, Braulio. Justo. gracias. muchas Muy gracias amables. por la invitación. recibirnos, sí, pero sí, ya saben aunque ustedes, no nos invitaron, a ustedes nosotros, pueden venir llegamos. las veces que, que sí. quieran. Este es su programa: Ixahuacatl. No, Axayacatl. No, Axayacatl no, no. es otro mi amigo del Seque. Ya, es de otra tribu esa. Purepecha. Es <risa> <risa> no, Axa no, <él> es Maya. Axa, <risa> sí. sí, sí. sí, sí. Bueno, de mi parte, muchas gracias por permitirnos colar el programa. Les juro que la próxima semana, es, bueno, el 14, el 14. Aquí estamos. Mira, mira, este lamentablemente nos tenemos que retirar del sí, aire, ya, ya no, no, no, no, te estoy dando la noticia que ya no vamos a estar, ya este fue el último ¿Cómo? programa, sí, ya, pues es que uno recibe cada... Bueno, iba a decir una palabrota, pero recibe cada sorpresa, llega, se pasan como en su casa, hacen lo que quieran. No, quieren, fíjate que el, el próximo sí. tema va a estar bueno. Si pues Ustedes quieren no, venir aquí, Uno también y se y... cansa, también. Si, <risa> si ustedes quieren venir a, a, a, a aportar al tema, este... ¿Y ¿Cuál va a ser el tema? A ver. Eh, habíamos dicho que íbamos a hablar de de Inés. Ah, ¿Aquella? De Gómez Mon. Inés Salzán. ¿No? Inés? De Inés Gómez, Mon, fíjate. No, no, no. es valiente! No. Esa, esa ¡Qué no. valiente! No, no, no, no entramos en. La el... princesa de Salzam, pues. La princesa de Salzam. La que fue y pidió por la vida del, del de, innombrable. De, sí, de, sí. La, la viuda de George Samson. Eh, <risa> y así no. no, vamos a hablar sobre ella y, y su. Bueno, va a hablar usted, porque sí. ese es el tema que usted eligió. Sí, y su contribución a salvar a, a Maximiliano, que total no le valió todas las artimañas que ella utilizó. Que igual se la pegó. O sea, sí, bueno, no. Gran sí. cariño para mi maestro Fernando del Paso. Gracias por... Órale. Oh, sí, noticias del imperio. Y fíjate que el maestro Fernando del Paso, este, muy, en, muy en lo interior, es cuarista, eh, ya me di cuenta. Ya lo torcí el otro día en, en una conferencia que dio por ahí. Este, sí, sí, sí, sí. Mira, de tantas ocasiones que platicamos acerca de eso, tenía su parte de, tenía su parte de incluso de. Claro, ¡Eh, claro. único claro. que eh, le puedo reprochar al maestro. Su parte de eh, que aplaudió un momento de traducción espadilla. De ahí fuera, obviamente, el Un maestro es para. No, pero un, un gran libro, una gran obra. Eh, un, si un gran aporte, de quién ¿no? hizo los la Catedral Universal de la literatura mexicana órale, Muy bien. bueno pues con eso nos quedamos, muchas gracias Muchas gracias y estaremos por aquí con ustedes en 15 días pero con ustedes, no con los que están acá de este lado, sale <risa> órale, muchas gracias, nos vemos hasta luego, historia y más Ay.